buenos días queridos simios estamos aquí organizando un arca de noé para escapar de este diluvio que nos está persiguiendo entonces la pregunta es a quién llevaríamos en este arca de noé yo pondría al diego ustedes compañeros yo, el plantel de la gran entero M a tu mamá tiene razón muy bien buena buena decisión y vos gullo yo eh, lo voy a pensar durante el programa muy bien. Claro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 Bueno, también eh, nos haría falta... Bueno, desde luego todos tenemos un lugar en, en el Arca de Novel que estamos parando. Lo vamos a dejar nadie afuera. Quizás dejaríamos a la máquina Walbert si hay mucho peso. Walbert llega a, a nadando. ¿no? Necesita ir bote. Eh, sale el agua seco. Sí. el Gelblum hace mal la nata Es pura sanata Y 678 te anestesia el bocho Y el lunes no fui a laburar Martes, miércoles, curso en Juan, el jueves ordeno el rancho y el viernes voy al Adran Sancho, sigo del Are no me importa porque escucho el palermo en la radio y sigo con el escabio. Y también, desde luego, llegaríamos a todos nuestros oyentes. Así que el que quiera un lugar en el Arca de Noé del Palermo de los Simios, no duden en pedirlo vía Facebook o vía mensaje de texto que se lo vamos a guardar. El sábado todo bien Me hice el mono y escuche el Palermo de los Simios Y el domingo otra vez Buenos días, queridos simios de Palermo que están amaneciendo Porque ayer, a pesar de la lluvia, salieron ¿eh? Es una ucha calentita porque seguramente el, el frío, la humedad y el escabio Porque seguramente estuvieron bebiendo toda la noche Va a repercutir en su salud y después no se quejen cuando el lunes no puedan ir a trabajar ¿eh? El lunes es feriado, por suerte ¿Ves? Gracias, agradezcale al padre de la patria Entonces, San Martín, que dijo, seamos libres Lo demás no importa a nadie. Se lo dijo, estaba con nadie al lado. Una aventurilla Nadia, que tuvo. La que pasa el tipo en clima? Puede ser, puede ser que tenga la misma edad que, que el general San Martín. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué botella te puedes llevar? Una sola botella. Una sola botella. No, comida no, no, no. no, comida no. no. Al cruce de los Andes. Tenés no, que cruzar no, el los no, Al arca. Al arca, una sola botella. Sí. Sola botella. Claro, una sola botella yo creo que bom, no hay ninguna duda que es una botella de Fernet no porque es una no, botella ah, ah la la bueno un Fernet un vino stealth. no no un vino <risa> un vino no <risa> nah, yo me llamo no un... vino. Nah, yo vino me dura una cosa un whisky un Scotch un whisky tranquilito porque aparte es bueno para el marido porque te marías un whisky Bueno, es verdad, buena pregunta, ¿eh? si una te vas que llama botella. Yo... Te falta hielo, te vas con el barquito, vas Hasta el ártico, buscas, buscas. y de última pasa sin hielo. ¿Eh? Bueno, entonces, a nuestros queridos oyentes les decimos, eh, pueden comunicarse con nosotros por Facebook, al Palermo de los Simios, o por Twitter, a la arroba Palermo Simios, o eh, por mail al palermo de los simios arroba gmail. Y ahí nos dicen. Si quieren subirse a nuestra arca, ¿y ¿qué se, y qué se llevarían ¿Qué objeto? ¿Qué botella? Es traen. un tema importante. El tema del escabo es importante, pero ¿qué traen? Claro, ¿qué traen para el viaje? Es como si fuera un asalto. Claro. Pero en un barco. Claro, yo llevo eh, los videos de. Claro. De, de, claro. No, no, los de, videos del ochenta y seis. Claro, claro. Yo llevo un dios claro. claro, yo llevo tal libro. No me vengan con cosas así intelectuales, llevo tal libro. Nada, nah, no me rapa la pelota. Con cosas interesantes para pasar el rato. Porque va a ser un viaje largo, no sabemos Ojo, cuándo va a dejar yo de me llevar. un programa especial de panteras ponele en la selva de Malasia yo me llevaría un videito así un, un, un video porno me llevaría y Como? por dónde lo reproduciste también tenés que llevarte una tele en la lista claro bueno alguien lleva la tele entonces bueno algunos de ustedes tienen que llevar la tele eh, también bueno entre te juegos de cartas supongo los naipes, naipes sí. un, sí, sí. un piccionario también un piccionario sabemos un y el En el, el altamar ¿Cuánto, ¿cuánto pasa su y bueno Un tec te puede llevar todo el diluvio <risa> En 40 años jugando al tec Por ejemplo Está bueno. conquistar, el mundo, a conquistar, claro, conquistar el mundo Bueno, para a quien no le guste el diluvio Que se aguante porque hasta el 27 Todo agosto, ya me dijeron 27, 28, lluvia, todos los días menos hoy Hoy es el último día de sol Esto es un sí, de esto sol, sol. En el, claro. Bueno, es que Santa Rosa Santa Rosa que ocupó el, todo el medio de agosto Mega Rosa. Mega Rosa, una mega Santa Rosa. Discutíamos recién con Manu Zani es que eh, agosto es un mes con mucha mística natural y, y religiosa, ¿no? Porque arranca el primero de agosto la con la Pachamama y la Ruda con Caña, o la <risa> Caña con Ruda. Uh -huh. En el medio aparece San Cayetano, la devoción loca, ¿no? El San Cayetano fue la semana pasada fue la anterior. Desconozco. Desconoce. ¿eh? Yo te pedí una mano y un amor. Venimos flojos sí, en temas canción. religiosos acá. Y sí, cerramos con el 31 de agosto con Santa Rosa, ¿no? Entonces es como que hay que ver la cuestión, ¿eh? hay que pensar qué pasa en agosto, que hay tanto ¿no? Tanta mística, religiosa y natural, ¿no? Lo dejo para pensar... No sé, nacieron varias de mis amigas las más locas que conozco, que mm. puede ser... ¿Qué que... signo es, Cap? ¿Qué signo se disputa? Ya, al ya. Agosto, ya. ¿Leo? <risa> Leo. Leo. <risa> no, chamuyaste, me parece Leo. No mi, sé, de, mi sí. Diego ¿sí? Cumpleaños de Leo. es ah, de Leo, de Leo. De Leo, sí, Leo. Hablando de cumpleaños, aprovecho para salvar a Juan Miguel que cumpleaños hoy, Juan Miguel Lombardi Suchi Feliz cumpleaños. cumpleaños? Uh, estuvo acá, fue invitado. Sí, claro. Cuando estuvo invitado, vino con un seudónimo, así que no vamos a decir qué invitado fue. Me perdí ese programa. Yo te estaba poniendo carita. Pero, pero la bueno. Protección de testigos. ¿Eh? Así que bueno, nos dejamos picando este tema y nos vamos hasta el sábado que viene. Hasta luego. Hasta luego. <risa> no, perdón. Eh, bueno, picadita de noticias entonces. Cortina de picada de noticias y qué pasó en la semana. Qué pasó en la semana porque a mí la lluvia me impidió ver... ¿Qué ocurría? Yo ¿Qué pasa sí, en la semana? No. En la semana pasaron un montón de cosas de las cuales yo mucho no me enteré. Bueno, vamos a ir construyendo acá eh, conocimiento. Así que claro, lo vamos a ir construyendo acá porque la construcción del conocimiento colectivo, Zaraza. Mm -hmm. bueno. todo lo que todos sabemos. Eh, Ecuador decidió enemistarse con Gran Bretaña al darle asilo político al creador de Wikileaks. Que tiene un apellido de mierda. Que tiene una... un apellido político. Lasaña. asaña ¿Es o Assange? Para mí es Assange. Es NG. No, pero si fuera Assange, tiene que ser GN. Eh, Manu es, pone cara rara. ¿Cómo se dice? Manu, vos que sabe francés? No sabes? Assange. Es Assange, es, es, es suizo fran, es franco suizo, suizo francés. Sí. Es igual. <risa> Pero la, el padre. Pero, pero, ah, el apellido, digo yo. No, no, no, no, no la religión de él. Mi sí. pregunta es, ¿por qué este tipo Julián Assange decide pedirle asilo político a Ecuador? De todos los países del mundo. Es que ¿Por qué Ecuador? Me parece, Ecuador, me parece que eso? se lo ofrecieron, que, claro. que Correa se lo ofreció, no es que se lo pidió. Claro. Correa utilizó... Justamente, es, como, es que da cuando la cosa es asilo político, mucho pedir no podés, se le tener que ver quién te lo da. <risa> sí. ¿No? ¿Quién te tiene un centro? Sí. No, y Correa había utilizado, digamos, para en su pelea con, con Estados Unidos, para expulsar al embajador eh, de Estados Unidos, unos cables de WikiLeaks se había forjado una relación ahí con Assange que le había facilitado esos cables que demostraban que el embajador en Ecuador estaba apoyando a algunos teóricamente estos golpistas y tenemos un ah, cable entra. de último momento acá el hombre del mundo todo bien ¿Sentate, sentate? todo bien eso que dicen pero parece que le hizo una nota en la televisión porque parece que estaba viste estaba con prisión domiciliaria claro ¿no? sí ¿Sabes? pero hace un hacía un programa para la televisión rusa Mira. Este, le hizo una nota a Correa y ahí inocente sé, tomando unos papas de vino qué sé yo, le dijo che, no me da un asilo. Ah, claro, se lo pidió. Se lo pidió. Pero, pero, no, sí. se, bueno, pero entonces capaz que tuvo que ver con esto. Entonces ahí te, te digo puede ser esto. Che, escúchame. <risa> lo que dije. No tiene sentido. Que, claro, escúchame. <risa> Chau, Nada, mañana. revisa todo lo que dijimos. Volvemos para atrás. <risa> volvemos para atrás. Entonces seguramente dijo escúchame. Yo te, te, te, te di el cable. te eso, tirar un centrito. Te di Te decimos en mi casa te hago una nota o no te apela el favor. Claro, La mano la va la otra, ¿eh? ¿qué te puedo cobrar? A mí lo que me llama la atención es como el, el, el ímpetu británico por extraditar a alguien que teóricamente eh, está acusado de abuso sexual a dos personas. Sí, con el compañero Pinochet no Y con el compañero empezaron. Pinochet no pasó eso. <ríe> claro, no, bueno, ¿eh? ¿cómo sé cómo son las cosas en... en que ahí hicieron todo condenas. lo posible para, para no extraditarlo y finalmente no lo extraditaron, digamos, lo mandaron porque estaba muy, muy viejito y muy enfermo a, a Chile y cuando se va a Chile salió bailando en, en la silla de ruedas. Sí, no, vale, como, eh, vale. el, como la película, ¿verdad? Escuchó de siempre. Claro. el Teachable. tipo está, bueno. Si Nos cuentes el, sí, no el sí, verdad, final. Nos cuentes el final. ¿Quién es Kaiser Sosa? hace 20 años que pasó la película. Parece que el Kaiser, es... Tal... kaiser Sosa es Juliana Sánchez. Parece. Dicen que es Kaiser Sosa. So. No lo no sabe. Es un dato que estoy tirando acá. No lo comprueben, no lo comprueben. No importa, yo me voy a decir Y todo va a seguir. Hasta mañana. Nos vemos el sábado. Pasamos de tema. O algún tema ¿algún más? No, no quería decir que el tuyuito es casi sosa. No. Uh lo dijo. Lo dijo. El tuyito. Kaiser. Uh, Aparte fue políticamente incorrecto porque dijo el tuyuito que ya. Mm, el... Y Marcho ni nadie. Y nadie. Nos te... ¿Sí? van a mandar al golpeador de la Rioja, los del Inadi. Igual, el Inadi ya estuvo laburando esta semana, después lo vamos a charlar. Sí, pero parece claro. que estuvo así como haciendo Haciendo la tarea. Bueno. qué más pasó? Eh, ¿Se acuerdan que, bueno, hubo mineros en Chile, o oh, héroes, héroes, héroes? Había Uno se podría haber quedado adentro. ¿Se acuerdan que tenían sí. familia? Que sí. Bueno, parece Que aparte de estos míos que se quedan encerrados... Tenía dos puntas. Claro, claro, hijo de... No, no, es ese es el que los hundió a todos. Claro. Eh, ¿Cómo nadie, ¿cómo? A nadie le puso contento que ese chabón safe. Vamos, sí, no. mano en el corazón. Todo lo demás, sí, pobre ah, laburador. Ese... No, Chávez, no, no seamos no, no. retrógrados. Claro. No claro. cambias una cosa, eh, metá por bárbaro, la iglesia, bárbaro, pasada, bárbaro, que... no, no, No nos metábamos. Seamos honestos claro, no, no, con, no, no. con la poligamia y vamos a donde querrás. Vale, Mentir, vamos, no está. Vamos, vale, no salimos. No, no vamos, vamos, adentro. No, no, no. Bueno. Hay mineros en un montón de otros lugares del mundo. Sí, uno ¿verdad? de ellos, África. No se los ve porque están bajo tierra, pero hay. No veo no, no hay que haya algunos acá en Buenos Aires. Ah, porque son negros. Claro. Listo, está. Sí. Con el primer comentario no nos iba a venir a buscar nadie. Ahora, bueno, ¿qué pasa? Bueno, mineros en, en Sudáfrica África. estaban pidiendo aumentos de sueldo. Aumento como del 110%, no importa qué estaban pidiendo, o sea, era no, un aumento. Aumento del 110%, dos dólares. Claro, sea, de un dólar a dos dólares. <risa> no, De tipo 600. De 6, 500 dólares mensuales, una cosa así, de 600 ah. dólares mensuales a 1.500. Está perfecto. ¿No le das un tiro eh. vos? Sí, un tiro. <risa> <risa> y sale más barato, vale. Bueno, estaba en una manifestación, parece, según la policía, armados, según sus familiares, armados con palos y piedras. herramientas de trabajo. Sí. Y la, la policía sudafricana decidió eh, fusilarlos, prácticamente. Mm. Eh, ellos corrían cual horda desenfrenada hacia la policía y la policía decidió responder con un tiroteo impresionante y dejó un alfombrado el piso de mineros muertos. Muy lindo, Macri, no veas la, la tele, las noticias mm. este, este claro. mes, porque no queremos que se copie, ¿viste? Que claro, es, claro. Están sí, sí. sí. Bajo y, tierra, sufren, eh, eh, sí, claro, ojo. Si juntás, ya, eh. eh pero bueno, esto, esto que no, que no. Este, digamos, exceso, quizás esta cuestión.. De política vez O deja descarriada de... Claro, que no empañe el, el torneo de naciones Que va a jugarse Justamente ahora en África ¿No? Para eh, estar los Pumas como, Se está jugando Se está jugando, se está jugando, jugando no a bueno. cosas, Está jugando Ah, saliendo para estar ahí O sea que solamente había Pumas eh, En ese... En el... En, sí. en África mientras ocurría esto. Ah, sí, claro, claro. No, seguramente los Pumas salieron con una bandera repudiando Claro, sí, con el guante negro, con el guante <ríe> claro, negro como los muchachos del pollo. Bueno, no. está bien, igual acá hubo sí, justamente para equilibrar acá hubo mucha cacería de Pumas. Viste que estuvieron circulando, ¿no? La, los los <ríe> mails en los Facebook los Pumas. No. ¿Estuvieron circulando no les llegó ustedes por no, Facebook? No. <ríe> no. <ríe> No era el puma de Vicente López. No, no, pero una cosa que me llamó la atención justamente que eran enormes. O sea, capaz que eran fotos truchas. Ah, ¿no? el que mataron. Los pumas que van matando sí, así. ¿Se sí, sí, acuerdan? Sí, sí. Lo discutimos ah, bastante, sí, sí. chicos. Que no, no, no zapes, eran, montón. Pero eran enormes. Pero no eran la medida ¿no? que decía eran enormes no, Era más grande que una pantera. Era grande como, ¿sabes qué? Como el león de he sí. Como el, el tigre de he -Man. Así <ríe> de grande. Una cosa, una cabeza. Batriskat. No, ¿y cómo era el no. No, no. Pero bueno, no el nombre de era... civil. Si amor, claro. No no, vale. Tigre, tigre. El, lo, el tigre. nombre civil. Es la primera vez en la historia de la, de, la, de la animación en la que se plantea la posibilidad de que un animal salvaje sea gay, porque claramente claro, era claro, gay. Sí, sí, Le sí. damos la pero versión. Y era, bueno, Adams, Adams bueno, con sí. su camisa rosa y vamos, su corte de pelo. Vamos, era. Adams, dale. Adams? dale, dale. Adam? <ríe> vamos, no sé si hay alguna cuestión sobre ¿Y familia, las calzas. Pero... Toda la estética de Geman era gay. Las calzas, sí. sí. Las calzas, lo no, no sé. Sí, sí, muy, eran las calzas de Freddy. Sí, sí, sí. Mercury. Ah, de Freddy Mercury, me de Freddy Krueger. <risa> ¿Cómo bueno. se llama en Sudáfrica hasta acá no, no sé, pero. Bueno, a ver. <risa> de ah. Freddy Pumas, Pumas, Puma, ¿no? No, que... Puma, que... ah, no, no, no, no. Dije que como allá. Se, se intuye su filia, incluso, porque esa relación que tenía con el. Claro, y todo el miedo que lo protegía sí. el otro, se intuye, ¿no? Eso se puede leer. Digamos. La relación no. con Gira, que era la hermana, eso. A ver, mi esposa. Mal y ya con el diario del para lunes mí a, a él no le gustaban las mujeres sino, ¿eh? y ya con el diario del lunes teniendo toda una generación que se que creció viendo sí. fin, al príncipe Adams eh, y, y a su a su tigre yo lo que ver el cine hoy uh, se película? puede explicar que sí, claro. la, la, el destape el matrimonio igualitario como un resultado de esa de esa penetración ideológica durante, para pensarlo para pensarlo, ¿no? Sí, que voten, que voten en el Facebook. Voten en el Facebook si quieren... Acá ¿sabes? tenemos estamos, tenemos la presentación de he -Man. No, es tremenda la presentación de he de... y los amos del universo. Pero por ahí no se escucha muchas. así que se voy a dejar perfecto, dejar de Se escucha perfecto, lo dicen acá en la perra. Perfecto. El y defensor de los secretos del ah. castillo Grayskull. Me hace acordar a la mañana. Mi más querido amigo... Perde He-Man. No, el corte es tremendo. El corte es y es muy lento. Yo hace, hace un, tres meses vi el capítulo de He-Man. Es muy lento. Es muy lento, sí. mirá. Sí. He-Man. Miren no, el no, no, no. Es como Conan. Conanía ah, te lo tengo. He-Man. El Puma de Verde, chicos, eso nunca nos lo preguntamos No, no nos genera era... preguntas Siempre, pero, Bueno, Puma de Verde, pero porque el, Es en otro, otro planeta que ah, El Grace Queen ¿El Grace Queen es un planeta o es una localidad? El, el Reino creo que es Luz bueno, ¿no? bueno, El Reino de Verde La y ¿Y el nombre del tiro lo dijeron? ¿El nombre del tiro lo dijeron y no lo escuchamos? Somos unos tigres, bueno tema. -man. muy bien, teníamos justo. ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? Bueno, de los, el, con respecto a los mineros, un montón de cosas. Pero lo vamos a dejar vamos pero ya a lo les... bueno, murieron... yo, yo siento que lo analizamos hasta el final este tema. Sí, sí, sí. Yo siento que llegamos hasta el meollo. El por, eso digo, por eso es que pasemos. Si les quedó algo más para decir, pero me parece que se llegó hasta un punto muy... Que asesinaron 34 mineros. Ah, lo no habíamos dicho el número, pero bueno, 3-4, no, no. ¿eh? ¿Tres, cuatro, ¿Tres, más de 70 heridos. Eh, está, no, está, tremendo, ¿eh? Hay Sudáfrica. Varios grupos políticos que están pidiendo la renuncia del presidente. Eh, parece que tiene un ministro de, de... policía. De policía y también le piden la renuncia. ¿Y Mandela qué dirá de todo esto? Sí, está, sí, vivo sí, Mandela. Sí, lo sacan una vez por año para que llegue una frase épica y lo guardan de vuelta. <ríe> como. No, bueno, están... ya está muerto, pero... Los, no, no, no. los agrupamientos políticos opositores están, digamos, eh, tratando de, de, de marcar algún tipo de continuidad respecto de la parte con este tipo de políticas claro. entre los laburantes y laburantes negros en particular eh, nah. Sí, bueno si, siempre terminamos en, el, en la cuestión del extractivismo en, el, en los países del tercer mundo la injerencia sí. de las multinacionales porque es una empresa multinacional Britaño. británica, sí No, no, no. británica, sí. Este. Y nada, y que siempre sé que tirar un par de tiros, no. no sí, nada. No hay, no hay problema. ¿Qué? Digo, pasó en Perú hace.. no, no tanto tiempo. No, mm. Loco, sí, Me es. estaba preguntando esto de lo de. En un país como Sudáfrica, <ríe> con el apartheid y todo eso. Cuando un trabajador está en negro y es negro. O sea, los trabajadores en negro de África están en blanco. Digo, porque si vos decís en negro no se van a sentir la idea, ¿no? para pensar. Sí. Eso, ¿no? Es como si alguien de izquierda le dice vos estás contratado por izquierda, le tendrían que decir estás contratado claro, justamente, por Claro, pero eso es así, digamos, ¿no? Me parece que... Listo, pasamos de tema.. No, porque Manu haciendo señas, afuera es una cosa. este, señas, este cuerpo, en este espacio tan reducido, haciendo señas también... Fue, fue como un molino de energía, ólega. de repente... Uh, se me, me, me despedí <risa> Bueno, vale, pues pasamos respuesta. de tema, pasamos de tema. Bueno, no a la política en las escuelas. Basta. Basta de política en la Basta. No me ensucien la educación con esta porquería proselitista bla zaraza. Más sí. difícil chicos. Está muy bien. Eh, Pero el 0800, ¿cómo es? ¿0800 cuánto? Cero, no, ah, 0800... Todos? Depende. Según pueden denunciar, 12, es... ¿Damos, damos Demos un servicio a la comunidad, digamos, el número. Por... Podremos ¿verdad? llamar eh, ahora ¿verdad? mismo en vivo y, ver, y hacer sí. una denuncia. También hay un... Vamos a sacar un 0800 al final del programa para que nos denuncien los que están escuchando hoy la colectiva. Sobre todo la comunidad homosexual, sí. la sí. comunidad sí. negra y ¿qué otra comunidad insultamos hoy? Eh, o no sé, pero Para Página 12 sí. es 0800 buchón. Sí? 0 800, no, ¿es así en serio o no? no? Ah, para sí. Página 8 ya ah, ya te he dicho, bueno. 0800 buchón. Qué difícil, ¿no? Igual bueno, acá es a casa donde estuvo laburando también el INADI. Pues, dice, che, esto es discriminación política, ¿qué estamos haciendo? Tiene un poquito de eso, Macri, ojo al piojo ojo mm. al piojo, por ahí no estaría bueno que hagas que la gente denuncie a sus a los directivos de sus escuelas, etcétera mm. varios, porque les hacen tener unas actividades que parecen que son muy recreativas eh, de adoct adoctrinamiento político pero claro, ejemplo, ¿Qué es lo que hace la Cámpora? ¿Qué es lo que está haciendo la Cámpora en las escuelas que le tanto indigna a todos los que son? Están haciendo como Contanos unos talleres ¿Tres talleres que hagan ¿En la semana? <risa> no, no, no, pero digo, hablo la pregunta a todos, yo la verdad que no sé, no me quedamos no no Están haciendo unos talleres Taller de él Claro, sobre el digamos el Eternauta, que sería algo así como en la recuperación de la figura del héroe nacional uh -huh. Pero no es el Eternauta O sea, entregan cosas eh, no, ¿en del Eternauta es Néstornauta y, Néstornauta? y es el Néstor ah. ¿En serio? Mirá eh, sí. Bueno, pero igual digo, es, es interesante para pensar esto, Por eso me llegó, viste que en Facebook me llega mucha porquería como esto del Puma. Me llegó una de. Igual lo del Puma. Es, el Puma es muy grande. No, pero es enorme. No, pero el cero, no, era me enorme, cero, que... no, no, no, no, no, buscarlo Yo lo busco yo en mi, en mi muro. Sí, ahora busco. Escúchame, digo, hay una cuestión que es. Y me llegó uno diciendo, eh, pero, ¿de qué se quejan si la iglesia se la pasó adoctrinando? Hay un montón de escuelas donde la iglesia baja línea. Y la cuestión no es si hace lo mismo o no que la cámpora. La cuestión es. ¿De qué se trata el adoctrinamiento? A fin y al cabo, enseñar la... sobre historia argentina. Y una versión de historia argentina. No, la... toda escuela es política, diría otro El indio solario no, lo dijo, ¿no? Sí, yo siempre lo hablito que... al indio por las dudas. Sí, veces. toda escuela bueno. es política. si sí, es es sí. sí. sí. sí. sí. esta clase sigue así, toda escuela Clases es política. <ríe> Esa es la versión no, no conocía Este. No, qué es el. Quizás lo que, más allá de todo esto de Macri, que también se ve que está reforzando otra, otras medidas anteriores, como esta cuestión de querer reglamentar los centros de estudiantes en la secundaria las claro, la, claro. la escuelas porteñas, que sacó un, un decreto este, con esa intención, este, quizás lo más cuestionable es que tienen más facilidad de la cámpora para claro. acceder a, esa, a ese mm. tipo de... de y demás, después la, que la escuela misma tiene contenido político, alguno que, alguno que, que, que, que quiere, que quieren enmascarar un poco la cosa puede decir que no, pero. Claro, ah. es que el, el problema es ese, digamos. Macri es indignado de que en las escuelas haya política, así, eh, claro. digamos, libremente. Yo vengo a estudiar, en la escuela se sí claro. quieren estudiar. algo que, por ejemplo, no sé, mientras que Clarín la Nación hacen notas también estando indignados de los talleres proselitistas. De, de la cámpora por el sí. otro lado tenés a tiempo argentino diciendo, bueno, pareciera que a Macri solo le interesa una educación liberal y <coughs> fascista como de la que pretende sí. imponer al estar uh -huh. dando de baja constantemente cursos etc. Eh, igual me pareció muy interesante porque vieron que cada vez que aparece una cosa así polémica por parte del gobierno kirchnerista los medios masivos de comunicación buscan quién es el cabecilla, digamos y lo van eh, le van sí. haciendo un análisis hasta genealógico <risa> Y uh -huh. van recuperando su quién es, ¿no? Dice que se ha hecho hasta una. Hasta, se han hecho fibrocolonoscopías a, lo, a los. Se ha hecho fibro sí, sí, sí. De hecho, Guarda. se publicó la de Kisilofa hace poco. Sí. Desastre. Sabemos, desastre. Hasta no, lado, sabemos hasta qué gusto de lado. Sabemos hasta qué gusto de lado Pero sí. a mí me pareció interesante de este que se llama eh, Vitali. Yo no lo tenía, pero parece que es el que crea la figura esta del astronauta Bastante capo. Está buenísimo, digamos. Yo pero lo la, odio la que la hagan Néstor, usado. La figura como... del inventó Brechia, el dibujante, y después alguien le puso los ojos torcidos bueno. Mira, es bueno, mal. a él se le ocurrió... Solano, solano, solano. Sí. Miró bien y dijo, pero mira, es mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, ¿Quién es? es Elvio Vitali, que es un chabón que está, describe en la historia Caparrós en su mega novela que sirve muy bien para armarte una mesa no, para nivelar una mesa, para hacerla que claro, es un, la como la Biblia la voluntad, bueno Resulta que este tipo es uno de los que se exilian en la década del 70, se van a México uh -huh. y crean la librería Gandhi. O sea, ya te me, me empezás cayéndome bien. Claro, claro. Porque sos hijo de este chabón. Claro. Vieron que Gandhi es, se crea por exiliados argentinos sí. en México, no, en, la no ciudad, en el DF y después vienen para acá y ahora creo que se han... rompe. <risa> no, Gandhi ¿Pensan? que hoy es Hace eh, dos tres un, años. una casa de chivitos uruguayos. La pasiva que bueno, te nada, cobran. Bueno, la pasiva te eh, rompen. Lo que se pasa el chivo, viste. No, está muy bien, lo gracias. Gran librería. Bueno, no tengo nada más para decir que esta pelotudez Yo tenía pero algo para decir pero, pero, pero no, si no voy pues. a decir. Después lo vamos a mencionar porque es interesante Luego cosa que hiciste me hizo acordar a otra cosa que una vez leí otra en cosa Facebook en también. Gozo. Que, que, en realidad me la la, había, la había, gran me, fuente de información. Me había etiquetado de una vez. Cuando, cuando volvamos del.. <risa> sí, de, de no, los... yo cambié, cambié. Ya Wikipedia <risa> no me parece. Que con, Flavia era, con Flavia era mi única fuente de información es Facebook. Facebook ¿Mm? sí. Así que. No, decía que cuando volvamos de la pausa. Como pausa televisiva. Eh, prometemos a todos los que entren al Palermo de los Simios Al Facebook de Palermo de los Simios La foto de Puma Ah, buenísimo ¿Rodríguez? ¿Con qué tema nos vamos ahora? Entonces arrancamos la musicalización del programa Eh, Miranda que es muy político sí. oh, hay un temazo ¿viste? un temazo. ¿Qué, temazo ¿qué temazo? ah por lo del Puma gay de epa no, epa, no epa, epa. por lo no. del teléfono de era, pero bueno por... banquina gullo bueno 100 Nadie... 800 cualquier cosa llaman al 100 800 para el de los simios y ahí hablan con alguien que les va a tomar la denuncia y la va a subir a Facebook <risa> Estoy pendiente del teléfono y no esto me empieza a preocupar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 Somos Comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Música, teatro, danza, literatura. Todo esto en la tiendita de arte. Lunes 22 horas en La Colectiva. 102.5 Radio La Colectiva, FM 102.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 Volvemos con el Palermo de los Simios. Eh, quiero gusto. leer unos saluditos antes que nada. Estamos así a full, preparando el Arca de Noé. O sea, ya nos saluda ahí que ya se. Se va subiendo, eh. Se va, parece que se, va a aparecer, se va a una fiesta con, <risa> con nuestro amigo Beboteyanes. Bueno, nos manda un saludo. Nos saluda Martín Calos, Nos dice Buenos días, Monada. Y nos dice algo muy interesante, que se trajo el Palermo hasta la provincia de La Rioja. ¿Mm? Ahí hay un Palermo polémico, seguramente, para. Claramente conocer, que es Palermo, Mene yo sí. no sé prefería hola. no mencionarlo yo solo te hola, tengo, ¿cómo andás? vos te tocaste eh, sí, sí, sí. y dice que, está, no. sí, dice que no. son las maravillas de internet y se queda como colgado con eso no y dice, no, posta, ¿no es increíble que podamos hacer estas cosas? A, a, a, ¿tú ¿tú a tú me... tú con las a mí me sigue sorprendiendo pero bueno, bueno, no sé Martín si querés seguimos hablando de esto pero ya me parece que agotó Sí, es, es, es muy sorprendente, posta, es muy sorprendente Eh, pero bueno, cada quien con lo que sea, ¿no? Un saludo grande a, un saludo grande a Martín Carlos, que es un grande de la vida. Eh, bueno, también lo está escuchando Juan Lautaro. Eh, a ver, Lucía Bellani que... también. Avellani. No tenemos respuesta de, del paradero de Ariel Kipak. Sí, lo, lo llamamos a despertar a la mañana por, vía Facebook y todavía no contestó, estoy preocupada. ¿Dónde está Ariel Kipak? Eh, Aris Lipak, ya nos tiene que responder, no está online, no sé, ese símbolo es un telefonito, no sé. Es raro que parece como una um, película. Uh -huh. eh, Martínez eh, Carlos está escribiendo, evidentemente va a responder <risas> va a seguir mencionando lo flayado que está con el. con el. Bueno, con todo con esto lo que de es la Internet. tecnología. Bueno, hay gente que está escuchándonos, Eduardo Gazzaniga, Mariana Noveira, Juan Lautaro, a todos ellos un gran beso, eh. espero que no se estén mojando. Todavía no está lloviendo, ¿no? No, todavía. No, Estuvo Garugando. tengo nada. Bueno, eh, ¿con qué seguimos hoy? No tengo la... Me encuentras la grilla. La grilla de mano, a ver, ya te digo con sí. qué seguimos. Ah, Antonio... Nada, periodismo es verdad, ¿no? Es una sección muy importante, nueva del Palermo, que lleva adelante Emiliano Banquín Ah, ¿es la mía. Sí. Qué fuerte, esto es como... De pronto faltaron los que estaban adelante tú en una lista Claro Y el oral te toca a vos, de una Claro, claro. o cuando dicen, bueno, ¿quién, ¿quién quiere pasar? Y todos dan un paso atrás Claro, sea, vos Prado estabas a lo último Yo siempre, yo guardo yo a, a lo último siempre Yo soy el que se sentaba cerca y iba anotando las preguntas Claro, hola Prado Yo estaba en el medio. Yo estaba en el medio, pero nosotros habíamos. un éramos, examen ligaba. Éramos pocos hombres y la lista va primero masculino y después femenino. No ah, sé seguro que era el último de toda la lista. Yo Giannis, estaba por No son... vio ningún examen no No, no. Yo era. tenía un par con Z, amigos con C. Igual yo también soy un docente y le tomo examen a Yani. Con, con esos dos metros que mide. Con ese y, porte. Y ese porte yo no lo desapruebo nunca. A veces me pega <ríe> en la calle y. A ver. Perdón, Carlos contesta. Para sus cumpleaños les voy a regalar una capacidad infinita de sorprenderse con boludeces. Me sobra un poco. Está muy bien, buenísimo. Copado, <ríe> copado Carlos. Eh. Alto regalo de cumpleaños. Vos sabés que me quedé colgado. ¿Cómo llega, no? Esta cosa. Es loco. De acá la reloja, es loco. Loco. Qué es una cosa? Igual va a llegar un poquito más tarde, eh. eso, eso seguro. Bueno, sección Antonia no tiene la culpa. Eh. Antonita. Antonita, pobre, eh. ella no tiene la culpa de haber salido del testículo de una persona, oh, haber entrado haber atravesado el canal seminal, Mira, se salido por la uretra y eh, viajar por el canal vaginal ayudado por el líquido, el flujo vaginal, hasta llegar a las trompas de falopio donde claramente ocurrió la fecundación, hasta ahí no podemos hablar de vida después se abre el camino de la iglesia que dice que Antonia ya estaba ya, era, ya tenía vida, ya tenía vida ya era de derecha, ya era del pro hay gente que dice que incluso tenía pagada la Ya tenía pagada el ingreso a la Universidad de San andrews Desde el momento de la gestación, por eso es un crimen. había sido un crimen eliminar Ya era el socia de boca, seguro. Ya era socia de boca, desde luego. Pero bueno. ¿Será hija de Macri? Yo no sé, no quiero Para mí no. Uy, polemia, uh, no... Uy, la polémica... Uy, la polémica... ¿Tienes, tienes información? No, no sé, pero digo, pues... Ya Montenegro nos está mandando... Digo, hay dos cuestiones. Primero si es hija de Macri, después si... ¿Hubo coito o si fue... Este, ¿Fertilización? claro en, en, sí. en sí, pues No estamos hablando del innombrable. Este. No, bueno, pero igual... Y esta ya... mina es una desagradable también, por ahí hubo revolcón y todo. No, pero oigo. lo que estamos hablando de que... Es? me estás imaginando tipo... el revolcón? No, Macri, no, no, con, con Matri me da tanto asco que ni siquiera imágenes mentales. Y igual no. vos pensás que el estrés... El, digamos, con ella... La impotencia, por ejemplo. La impotencia en términos de erecciones... Eh, está muy relacionada al estrés, a la edad a la Pero un hombre, un hombre como Macri Que realmente no laburó mucho en su vida tanto La verdad que debe estar bastante claro, No está muy estresado. No, está estresado no es un tipo que esté muy preocupado por gestionar Así que probablemente haya tenido Sea un tipo con potencia para rato Sí, quizás eso piensan los vecinos hmm. de, Del sur, ¿no? De este Palermo ¿Por qué? Contame que, que todavía, no, no hemos bautizado aún ¿no? Un Luan, un Soldati Soldati sí, Palermo La Paz ¿Soldati era Palermo, paz. Palermo La Paz? ¿Soldati para Palermo La Paz? Sí, sí. y... no, No, no, pero La Boca, Palermo bueno, bueno, Barracas hecho, todavía de... nos falta. Tengo la sensación de que no lo hicimos, pero hubo alguno relacionado con la comunidad boliviana, pero no sé si era... Sí, era Villa Soldati, Parque Americano, me acuerdo que hablamos de Parque americano, Palermo no La era Paz. Liniers. No era Liniers. No, era Liniers. No, no, no, era, era entonces, Soldati. Entonces, si Soldati es Palermo La Paz, Liniers... De Palermo Sucre. Palermo el alto. Palermo el alto. Palermo el alto, <risa> claro. Palermo el alto. Bueno, no un Palermo el Alto, sino en Solati en Lugano, esa zona del sur. Sí. Como en otras tantas zonas de capital, pero se ve muchísimo más eh, en ese lugar. Eh, el abandono de la es constante y. Y, y sonante. No, y. hasta ordenado. ¿Sí? ¿Por qué digo ordenado? Porque hay. Estaban pensando no sé, estaba en revitalizar eh, en la zona sur con un proyecto, porque yo tengo ciertos contactos en el área de cultura. Eh, Viste que estaban noche la, de los museos, bueno, la noche de los pungueos en la zona sur. Bueno, está bien, sí. la noche en la, la que todos salimos a hacer pungeados. No, a punguear, a, a punguear, ¿no? Ah, es que es un pungueo, pungueo colectivo. colectivo, vos podés ir punguear a un amigo, a un vecino, ah, está querés bueno. punguear. Sí, bueno, está bueno, solo con objetos materiales o pues, se puede punguear, no sé, hijos. se puede poner un beso a una chica claro, que te gusta. tiramos un ¿sí? beso, tira, un un chabón, chabón, tira una chabones, boca así. Claro. Un, es, es, El marido eso, de la pero. Un tos contra todos, un 1 para todos. Bueno, nada, seguimos con esto. Bueno, ¿qué pasa en la zona de Palermo La Paz? Bueno. La semana pasada dijimos... Sí, que, eh, anticipaste. Que anticipamos Yo olvidé, pero que esta semana se cumplían siete años. Siete. años? Eh, más precisamente, el, el 11 de agosto se cumplieron 7 años de dos leyes que se votaron en la legislatura de Buenos Aires que apuntaban a mejorar la calidad de vida de, de cerca de 200.000 personas que son la gente que vive en la Comuna 8, que es Villarrealchuelo, Villasuelo... Ya solo Lugano. en Lugano 1 y 2 deben vivir 100.000 personas. Y sí, en la 20 viven más de 40.000 personas entre 40 y 50 mil personas esas 40 mil personas para citar un ejemplo geográfico si tienen, si tienen un hijo o tienen una enfermedad digo, y necesitan una maternidad o una urgencia tienen que hacer más de 50 cuadras para un hospital esto desde hace 20 años Porque había habido un hospital un proyecto de hospital en Lugano el hospital de Lugano votado en el 86 la sí. ordenanza municipal en ese momento se proyectó hubo intervención de la justicia en el 2005 se obliga al gobierno de la ciudad en ese momento Tellerman Tellerman uh -huh. a que lo construya Tellerman inicia las licitaciones finalmente se la gana Caputo el amigo y compañero de colegio de Macri Mira. Que Caputo y una constructora compañero de colegio de Newman Macri gana la licitación en su gestión y empiezan la construcción Mira. lo anuncian eh, En el sur siempre 250 camas Claro, sí, qué bien Hoy, ¿qué es eso construido? Porque si pasás, además que... Hay un hospital, me imagino Sí, hay un hospital Primero lo tenés que encontrar claro, Porque está en, vos sabrás bien Avenida de la Cruz Sí, Avenida Fernández de la Cruz Cruz, sí, Cruz Cruz derecho Gasódromo, no gasódromo Pasando Jumbo Al lado chumbo. Tiki, ¿Eh? tiki, tuki, tuki, tiki, tiki, tiki, Paralelo a las vías Pim, pam, de... El, sí. Primero sí. Tenés, que so tenés que sortear el... Que tenés que tratar de que no te, de que no te pise el premetro. El premietro. Bueno, ahora, ahora volvió a estar. Vale. Pero la semana pasada no había problema que te pise porque no estaba funcionando. Bueno, una vez que sorteas todo eso, sí. no hay ni un cartelito, nada. Eh, para que la, la reja. para que la ciudad, tiki. Parque de la ciudad, sí. polo farmacéutico. Polo, polo farmacéutico, frente. fútbol, sale Llegás sí. a este hospital que resulta que tiene sí, no no sí. un hospital de 250 camas, es un hospital de.. funciona de lunes a viernes. Sí. Qué sábado amigo, ¿no? La gente no se enferma hoy amigo. No, Y se enferma. No es hospital. Y la gente se enferma de 8 a 18. Pero nada. Y jate. si llueve, sí. por, comer, por lo que me comentaron, la gente misma del hospital, los responsables del hospital, me dijeron, si llueve cerramos un poquito antes cinco y media total no va a nadie todos esos barrios aparte, inundan. cada no cuánto llueve cada, cada cuánto <risa> llueve nada si te enfermaste en agosto estás al horno al horno, al horno aparte mal. tengo, tengo el, tenía la información de que tampoco es que es muy digo si tenés algo muy complejo no, más que una no, gripe no tenés no no tienen nubes es más bien o sea, una salita preso, preso, preso, preso, preso, es como una salita es más un centro de salud que un sí, hospital pero escuchamos sí, los centros de salud pero pero no le pongan hospital así confunden a la gente cómo es esto Bueno, y por ley tiene que ser el primer hospital de agudos de toda esa zona. Claro, de parte es una zona con mucha población. Si no, acuerdo, pero están bien, pueden ir a Flores a atenderse. Nah, bueno, bien. pueden cruzar el Riachuelo y atenderse en el Finoquieto. Bueno, ahí ya es. Creo que está enfrente de que está la NUS. Frente de. Soldata. Cruzando ¿No? el Riachuelo. No, si no. es cruzando el Riachuelo tenés. La NUS o Lanús. No, no, Y si. Y si es. General Paz. General Paz es. En malo. Matanza, claro. No, matanza, matanza, eso. No, los hospitales cerca Están a más de 50 cuadras no, Bueno, pero de ahí Estás en En este hospital Lo ¿Pasás por el Jumbo? Sí Te a pasar por el parque de la ciudad Te vas a un juego Escuela de policía Escuela de policía Escuela de policía Claro Para que la gente se ubique Te cruzas a la 20 americano Sí Y desde arriba Ves todo el predio Está La 20, te la puedes, Villa 20, te, te, pegado, hay un predio que parece que reprodujera... Te puedes subir a la al Parque de la Ciudad para poder ver para mejor, sí, mejor, mejor la, a la torre del Parque de la Ciudad. ¿sí? Uh -huh. bueno Se viene de Rock in Rio, chicos, en Buenos Aires. Ah, ya se va, cayó. ¿Ya se, ya se cayó. Creo que se cayó. Hay escuchado teoría que no, no se sé a dónde, me parece no, no pueden sacar dólares, no podemos... Ni otra otra consecuencia del puedo cambiar. ¿eh? No, después porque creo que se cayó. Bueno, bueno, me subo en... al, al torre del Parque de la Ciudad. Sí, y de miro ahí, para el lado de la Villa 20 y ¿qué veo? Que tampoco se hizo. El, al pegado la Villa 20 sí. pegado e incluso separado por un mu muro de un metro y medio funcionó hasta el 2009 el cementerio de autos más grande de, de, de la de ciudad y creería que del país, ¿no? país casi 10.000 autos mm. durante 20 años bueno intervino a la justicia porque ahí eh, se le determinó que el, el propio gobierno de los ciudadanos o sea, determinó que el 40% de los pibes de ahí sí, de la Villa 20 tiene plomo en la sangre ah mira por todos los químicos. Qué, qué que... tentación para Magneto, ¿no? No, Magneto, el, el X-Men, digamos, el malo de los X-Men, no Magneto. No Magneto. No Magneto. No, Magneto agarró así, levantar <risa> el por el P aire, Te mueve la 20. mueve la 20, claro. Lo a y mueve la 20, así. Uh. Los pies, los ¿Y el plomo lo... Uh -huh. Se puede... El... Magneto y sí, maneja un metal, ¿Sí? ¿no? ¿Todo? El todo, metal. Todo, todo. todo. Porque él, no, él maneja todos los metales, no solamente los que reaccionan al magneto, ah. común. no es como los de la era que se sí. pegan en algunos sí y otros no. No, el Magneto todo. Ver, ¿no? Le viste un, un día a Macri, momento? pero genial. ¿eh? Sí, ¿no? ¿Un metal líquido también. Sí, claro. Sí. Bueno, ¿viste cómo así sale de la cárcel de plástico en la película 2? Se te ocurrió uno. Bueno, la película Me... tres. Metal líquido. Metal líquido, hay metal líquido. Sí claro. sí, claro. Sí, claro. No, lo vi nunca yo, pero eh, el mercurio ponele. Sí, claro. o el hierro fundido. También la cerámica está muy caliente para mí. Pero puede estar. Bueno, bueno ahí eh... se tiene que urbanizar la Villa 20 que es el único lugar. Pero escúchame, a ver. ¿Qué Macri, ¿Qué Macri, si interrumpiendo no tiene sí. un que... nóma <ríe> que que, que... que le... Mirta Legrand. Pero yo quiero no, que Asusen quiero orientar el Bueno, Mirta Legrand a boyolmi claro. Le dijo 40, pero ¿cómo es tu nombre? voy sí, dale dale voy dale cómo es tu nombre bueno dale continúa continúa continúa con, con tu tema por favor no, no te quiero interrumpir continúe con su exposición en esa voy a hacer varias cosas a la vez voy a hablar voy a cebar mate y voy a pensar vamos estamos acá hasta las seis de la tarde ¿eh? en ese mismo lugar lo, lo llamativo de, de ese predio sí. son en total entre la villa 20 y el cementerio de autos que insisto no funciona desde el 2009 por todas este tipo de denuncias pero todavía hay autos sí Son alrededor de 18 hectáreas 18 Partidas a la mitad Si se saneara el, Como también está dice la ley Votada en el 2005 el, en la, Durante la misma jornada Que se votó el hospital de Lugano o sea, El 11 de agosto de 2005 se votó La aprobación del hospital de Lugano Se refrendó mejor dicho pues, Ya era el 86 y además se votó también La urbanización de la Villa 20 Fue como el día de Lugano en la legislatura claro. Bueno obviamente Siete no subió nada 7 ¿sí? años atrás ¿Qué pasa? En este lugar Porque es tan, tan, tan import, No importante porque todas las villas Se deberían urbanizar Pero lo llamativo de, de este lugar Es que se podría urbanizar Si se saneara el terreno uh -huh. Directamente de manera de una manera Como si fuera un espejo La 20 Exactamente al lado No, no haría falta de trasladar a ningún vecino claro. no, hay que llevarlo, no hay que partir eh, Grupos sociales internos en la, en la villa Como eh, lo propusieron en otros lugares o sea, Es ideal Eh, ¿Cómo, cómo es el espejo? No, no, no porque es, es el, mismo, el mismo terreno que hoy ocupa la 20. La misma ah. cantidad de terreno claro, la está misma superficie ocupada por la 20 y. Está desocupada al lado, desocupa. exactamente Ah, lado. el indoamericano. No, no, el no, indocrán no. está enfrente. ¿Qué sería dónde están estos eh, autos? Eh, ¿Dónde donde estaba donde funcionaba el cementerio de autos? Ajá. Claro. Una pregunta. ¿El, ¿El proyecto este de urbanización tenía en cuenta eso? Claro. E iban a hacer eh, las viviendas en ese espacio. Claro, de hecho cementerio. se corrió el rumor de que. La iba a hacer eh, la amiga Mede y el amigo ah, y... Sergio, Blender. Después, no sé por qué bien, pero ese proyecto se cayó. un problemito, perdón, un problemito. problema. Y vamos a investigar igual. Voy a, voy a ver si en Facebook... Lo, lo, prometes por, ¿Lo prometes por el sábado que viene? No, no lo prometo, pero vamos a ver si en Facebook aparece algo. Bueno, entonces... La bueno, situación... situación. En el hospital, hay tres barrios, 200.000 personas, y no tiene un hospital. Y también se perdió la teodivalta, obviamente los vecinos siguen luchando para que se construya el hospital, para que se urbanice la, la Villa 20 pero lo cierto es que hoy, siete años después, no hay nada Terminaron la primaria esas, esas leyes, digamos, siete años pasaron No, pero pará, el hospital se graduó, ya tiene tercera y posgrado Claro, el 86, 86. Claro, 86 Qué loco, eh, eh Y, escúchame ¿qué, qué... digamos, esto de los autos, qué posibilidad hay de que los saquen o... No, ya lo están sacando Ah, ya lo están sacando Hay, ¿Hay sacando. un programa del Ministerio de Nación Porque es un predio que es de la federal, pero como no estaba la escritura del gobierno de Macri, en realidad sigue perteneciendo a Macri esto, está en una, una, una bruma. ¿Qué cosa con las jurisdicciones tiene, no? Nación y, y ciudad. Sí, y, y. es que es muy difícil. No es como cualquier otra Y, tribuna, y son, otro, son autos que estuvieron y están en causas penales. Entonces hasta que la fiscalía o el juzgado no se expida, no puede mover el vehículo. Y lo que sucedió al cerrar este cementerio de autos. Sí. Que, si prestan atención cerca de la comisaría amiga que tengan a mano en, en este Palermo, uh -huh. se está llenando de autos porque no hay un lugar donde... no hay un estacionamiento de autos para autos con causas judiciales. Uh -huh. sí Tienes lo de las playas privadas de la ciudad donde van autos con multas. Claro, claro. estos no son los río. que están como quietos por mucho tiempo. Vos manejaste un, un auto y lo chocaste a Nico y lo mataste, sí. ese auto queda... Perdón, Nico. Claro, incluso no se puede... ¿Fue sin querer? Y fue sin ni... querer No, pero como yo no sé manejar, era obvio que iba a pasar eso. No sé, Elegí bien el ejemplo. Claro, claro, sí, sí. Pero eh, el tema es que justamente, no, digo, hasta que la causa no, no concluya y, y etcétera, no lo pueden... Mover. No es que lo pueden no. eliminar al auto. Ah, claro, hay que se le epilicio. etcétera, digo, incluso... Hasta y mientras se... tanto van quedando alrededor de las comisarías. Ima imagínense que, digo... Hay un choque o, no sé, un auto involucrado en una causa, digo yo pues causas penales, por ejemplo, una causa que no se sé, llegaba treinta 30 treinta 30 km acá, lo sí. detienen y qué sé yo, tiene que pasar el juicio, el juicio y, oral, mucho, y mucho whisky por abajo del puente para la apelación para, para, de no sé qué el... che, Así vos sabes que, bueno, justamente abajo del puente, eh, abajo de la autopista de Maracas está hay un cementerio de motos de Sí, motos, abajo según. de las autopistas es Común. Acá sí, hay un montón de esos. O por lo sí. menos son los que primero te, cuando te retiene la, ah, y hay un, la policía. Y hay una plaza también. Tránsito, claro. claro, pero de ahí quedan muchos también. Claro, claro. Bueno, bueno. Eh, la, pregunta, el sur. la pregunta es, ¿de quién es la culpa de todo esto? Podemos no, decir... No sabemos, ¿no? Por lo menos podemos decir de quién es, de quién no es la culpa. ¿De quién no es? La culpa no es de Antonio. <risa> <risa> vamos, vamos a escuchar entonces qué canción... Ya te digo, está Divididos Rasputín. Quizás hay algún Rasputín metido en este, en y, este tema, ¿no? Muy bien. En este lío. En este lío. <risa>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 Con un poquito de ajo y perejil, para que resulte hasta civilizado. Estás escuchando el Palermo de los Simios. Muy bien, seguimos en el Palermo de los Simios. Eh, ¿Tenemos saludos o algo así? ¿O alguna no. alguna chicana barata? ¿Alguien que nos diga qué se va a llevar con nosotros al Arca de Noé? Bueno, si no se quieren salvar, no se salven ustedes. Pero la mano del Señor es la mano del gran gorila no alcanzará claro no ya sí el agua el agua nadia no va a tapar. para nadie solamente no se está escuchando nadie nadia solamente es no, so, so, la es la de es la seamos libres lo demás no importa nadie es lo que mencionó claro, claro. sí pregúntale a nadia si voy a, a nadia claro. Bueno, antes de pasar a nuestra sección estelar, que es la de eh, economía para simios, quiero decir un par de cosas. Primero que escuchamos recién ah, un spot la muy otra copado. La no, la es nueva, es nueva. ¿Cómo no, no, no tiene tiempo para hacer estelar? Mira, al Rengo, para ver de qué lado cojea, hay que verlo caminar. ¿Eh? Ojo, con el, de, de, con según de qué lado... Después, después te, pregunte, te, Tú cojeas, te pregunto para que me lo expliques. Después de, yo después de ver de para qué lado cojeas, voy a decir, bueno, eh este tipo, cojea... De este lado, entonces es una, es una sección estelar. Por ahora es una, es, una, es una sección nueva. De hecho, el nombre, la culpa no es de Antonio. Antonia es nueva desde esta semana. La semana pasada no tenía nombre. Va creciendo. Pero la economía para simios es... ¿Es la segunda temporada de Economía de Palacios? No, está bien, no, está bien. No te sientas no, mal. No, no, bien, no, te sí, no, no lo no, A ver, te felicité o no te felicité recién fuera del aire. Va al aire, decirlo al aire. Muy buena, muy buena la data, muy buena la sección, Emiliano Banquina Agullo. La okay. verdad, muy bueno, te felicito. De primera mano, pero sí. contaba, meramente, meramente bueno. contaba que escuchamos un spot nuevo de la radio La Colectiva donde habló Tato, habló Tato, habló Tato y nos mencionó, así que nos pareció muy lindo, nos Saluda encantó, se lo recomendamos. Un saludo a Tato que seguramente lo está escuchando. Debe que cada tanto bajar del cielo para grabar acá alguna, algún spot, así que tenemos que ver si nos podemos tomar sí, un champán. Si nos podemos tomar un champagne un día de esto. Un champagne. Bueno, otra cosa, dos cosas. ¿qué? Vos habías mencionado una noticia de la semana que no sé por qué no se nos pasó, que ocurrió que en Italia. Siete mil metros cuadrados de marihuana en unos túneles de Roma. 7.000 mil metros cuadrados de marihuana. Sete o sea, mil metros cuadrados. ¿Qué, qué es 7.000 metros cuadrados para que. Siete, siete hectáreas? Modos, ¿no? gentes, Claro, son 7 hectáreas. Eso. Son 7 hectáreas. Pero en túneles, o sea, en túneles de Roma, con lámparas halógenas, bajo tierra. Ah, como un, un cultivo, indoor. no, no. O sea, yo me imaginé ladrillos distribuidos en el No, no, en los que... 700 cuadros estaba el cultivo, la fabricación, el fraccionamiento, todo. 7 hectáreas. Chau. Más o menos lo que el espacio que tendrá Uruguay para hacer el cultivo que presenta claro. el Estado. Mira vos. Pero tremenda la, la noticia. ¿Quién estaba detrás de todo eso? Alguien. Teóricamente cayó uno. Uno solo. Claro, es que el, cayó, el, el que te abría la puerta El, el, el perejil y bueno, el perejil que, es que regaba eso, Igual loco ser arqueólogo, ¿no? Y estar eh, inspeccionando las la, la vida subterránea de Roma, buscando, claro. no sé, algún jarrito, alguna cosa genial de los romanos, y decís, ups. mira, Mira lo que que, encontré. En la antigua Roma, claro, así zafaron, cuando fue a presenciar, no, no, esto llegó de la antigua Roma, esto lo tenía Calígula Claro. Nerón, bueno, la, lugar, abajo, la loba la, la, tenés. la loba fue la que la empezó. Fue, la loba claro. empezó el cultivo. ¿sabes lo que cómo pegaban esas mamas? Bueno, de eso no tiene la culpa Antonio, de lo que tampoco tiene la culpa Antonio es de que ayer se le haya caído en la cabeza una marquesina a un tipo en tribunales y se haya muerto en penodilla en el centro de la ciudad. De sí, ¿Era, ¿no? era, era funcionario del gobierno nacional? No, no, sí. no era asesor de... Asesor de, Alac. de ALAC. Bueno, la cul... Micro, sí. Antonio no tiene la culpa de eso tampoco. ¿eh? No y hoy sé... se cayó otro... Ayer anoche se cayó en Palermo, bien sería Serviño y... Sí, para ver, muy bien. Se Sinclair, se cayó, se derrumbó y se chupó toda la vereda y una parte de la calle. No. La gente, la gente. Vos, una obra. ¿Ningún BMW salió herido? Ningún BMW salió Está eso es lo que, bien. Está bien, es lo que a mí me ha hablado. ¿Cintroen tampoco? Citroën no. Hay, hay que ver, ahí una Maserati que está... Ahí está, bien, me parece que está fuera de que peligro. Está fuera de peligro. No, es es llamativa la, la explicación del gobierno de la ciudad. Que una marquesina de 30 toneladas... Que igual, hay que poner 30 toneladas en una marquesina. Sí, la verdad que ahí el arquitecto, el ingeniero... Se cayó por la lluvia. No, ahí no había ingeniero, no. me parece. Increíble. Se, lluvia, ca se, cayó. se cayó por la lluvia. Bueno, eh, cuidado, bueno, cualquier habitante de Palermo, cuidado que yo, nosotros avisamos, el arca viene. Si se cae una marquesina de 30 toneladas, tu casa querido, tu casita. Sí. Aparte parece que con esto de la especialización de las, de las disciplinas, parece que ahora estaríamos formando eh, arquitectos que saben pa para lugares con lluvia eh, y arquitectos para lugares secos, sí, digamos. Bien. Lo árido lo, que... malo, lo malo es que la gente no puede caminar buscando techito. Va vale, claro. no sé, buscando así. Claro, si yo si si no busco no, techito. No, no, ahora ya, ya no. Ahora si no, no Claro, techitos, sí, tremendo. Te pone la R. Bueno, no, listo. Esas son las cosas que nos quedaron en el tintero de, de que estamos tan acelerados y tan preocupados, porque se, ya, ya está llegando el arca, eh. ya, ya veo las olas llegando, golpeando las paredes de la colectiva. Bueno, eh, Nico. ¿De qué nos venís a hablar hoy en Economía para Simio? Economía nos... para vamos a hacer no vamos a hablar de, de un tema en particular, digamos, sino de, de las jornadas de economía crítica que se van a hacer en Buenos Aires. Ya es como el Woodstock de los economistas. Es como, es como el Woodstock, exacto. Lo venías pensando, ¿no? Lo querías decir. Es, sí. Todo este programa para decir eso. No, es que ahora aparte se, se cumple un aniversario de Woodstock. En agosto fue, fue en agosto del 69, estamos a. No, no, 3, 43 centavos <risa> 43 aniversarios. Sí. Exactamente. Estas Entonces, son las quinta, la quinta vez que se hace, digamos. La Quinta edición. Quinta, quinta edición, edición. palpitándolas. Exactamente. Y, no, eh, claro, quinta edición. Y ¿Dónde se hace esta vez? Se hacen en la Facultad de, de Economía acá, de, de la UBA, uh -huh. en Plaza San José, al frente. <risa> Plaza San José. Eh, pero bueno, lo, lo importante o lo interesante de esta jornada, digamos, que habitualmente desde la enseñanza de Economía en las aulas y también en los congresos de Economía y demás, eh, lo que hay, o lo que siempre existió en, en Argentina... Y, en Latinoamérica en general, fueron congresos, digamos, organizados por, la, por el mainstream, digamos, por, la, por los grandes grupos de, de ideas los insan, de los, la, las universidades que bajaban en línea. Y hace cinco años, digamos, eh, grupos de estudiantes de diversas universidades de, de economía que hayamos formado escuelas de economía política en las cuales tratamos de ver ...de enseñar la economía desde otro ámbito... ...no uh -huh. de los programas que baja la universidad... ...sino de eh, las inquietudes que teníamos nosotros... ...como uh -huh. estudiantes y como docentes... ...se empezaron a organizar estas jornadas de economía... ...que las primeras fueron en La Plata... ...después se hicieron en Buenos Aires... ...después se hicieron en Bahía Blanca, en Rosario, en Córdoba... ...y ahora nuevamente en Buenos Aires... Eh, ...y eso... ...a medida que va pasando el tiempo... ...viene cada vez más gente y gente de... ...diferentes ámbitos de, de todo el país... ...y con más de 300, 400 personas... ...que vienen estudiantes de economía... ...graduados y gente de otras ramas también... ...porque tratan de ser jornadas multidisciplinarias ...digamos, en ese sentido... ...pero lo más interesante es que... ...se van abriendo en diferentes universidades del país... ...grupos en los cuales se empieza a ver la economía... ...no como, como el programa que te bajan... ...sino para repensar la economía desde, desde las aulas... ...digamos, de los estudiantes... ...o sea, por ejemplo, yo que mi, yo mi formación de economía... ...el, el secundario... Fue a partir de Mochoni y Becker, por claro. ejemplo. A mí sí. me vendría muy bien para revisar mis conceptos sobre... Porque a mí me enseñaron que la economía es la ciencia que estudia la... La escasez, la distribución de la escasez. La es ley de la oferta y la demanda, la mano invisible del mercado. Claro, claro. Hay ¿no? unas jornadas en Mochini Becker que lo usamos bueno, para... Bueno, parece que no. Lo usan para nivelar las mesas. Sí, del... para, para prender el foguito del asado. Se usa si lo querés traer. No. Bueno, eh, empezar a, a cocinar un asado al, al Mochini Becker. ¿Y los que organizan estas jornadas son todas agrupaciones universitarias de todo el país o hay otras instituciones? Sí, en realidad los que los organizan... Eh, formalmente son las, esas escuelas de economía que están formadas por, por agrupaciones estudiantiles y gente también que, que no está agrupada. Agrupaciones y gente, ¿no? Ah, no, no, no, agrupaciones y, agrupaciones y gente sí, suelta, bueno, digamos. Es, muy, es vale, gente vale. suelta, esa es otra cosa que... Esa expresión no me ocupado, encanta, la de no gente ocupado. suelta, gente menos mal claro. que haya gente suelta. ¿Es no, sabado, no, no, no, claro, no es no, que no, no, está en prisión. No, no, es así. Que es que está no, suelta. Sí, no, pero bueno, hay gente... Una expresión que se usaba mucho en la, en la militancia era eso, gente suelta, la otra era gente, gente de carne y hueso. Sí, claro, gente de carne y hueso, no marcianos. No, no, no militantes, gente de carne y hueso. Había mucha gente de carne y hueso en la marcha, te decía. ah, bueno, claro. menos mal. Decía así. sí sí Claro, y acá, en, en el caso particular de la UBA, está la Escuela de Economía Política de la UBA, uh -huh. la cual forma parte... Claro, no solamente son estudiantes, hay, hay, do hay docentes. Hay, hay docentes, graduados, uh -huh. estudiantes que se acercan, digamos... Eh, a formar esos núcleos y esos núcleos de, de agrupaciones y gente suelta eh, sí. se replicaron digamos cuando nacieron las jornadas de economía eh, se organizó con la, una escuela de economía política de La Plata y la de Buenos Aires, esas fueron los primeros participantes de la primera jornada a partir de ahí vino gente de Rosario y que se empezó a nuclear y se formó en, en Rosario claro. otro núcleo como este, a la jornada después cuando fueron en Bahía Blanca se sumó un grupo de Bahía Blanca y de Mar del Plata y ahí vino gente de Córdoba que empezó a armar en Córdoba otro incremento parecido, se hicieron las jornadas en Córdoba ya se armó un núcleo similar en Santa Fe eh, y otro creo que en Neuquén también se está armando entonces la, la idea de, la, de las jornadas es entender la economía desde, desde otra perspectiva, digamos eh, darle espacio a, a trabajos, a publicaciones a investigaciones que no se le da habitualmente ni en las facultades ni en los congresos de economía más y tradicionales ni ni siquiera en los medios de comunicación en ningún lugar donde ni se pueda hablar, difundir hablar. eso ni hablar y haciéndolo digamos desde organizándolo de una manera democrático y horizontal y sin cobrar digamos habitualmente el, el, el gran problema para mucha gente que que quiere exponer su trabajo o dar a conocer su investigación es que si vas a cualquier congreso te cobran inscripción ...tenés que presentar un montón de requisitos formales Eh, digamos de, en cuanto a que los temas que tenés que tratar, acá hay una gran amplitud de temas, obviamente hay un comité que selecciona qué trabajos entran y quienes no pero no no hay inscripción, eh, puede venir toda la gente que quiera. cierto otorgan certificados. Se otorgan certificados, que eso, bueno. Eso. No, bueno, pero es evidente sí, que ve. de algún modo se está.. Así, así deben haber empezado hoy los, estos congresos y, y foros que también son una máquina cerguita y de, y de alguna manera vender yo de, de mi experiencia también como, como estudiante universitario, como profesional, la, de alguna manera el congreso es un negocio que también vende, como, como decir, currículum. No es lo mismo ser un profesional con, que nunca fue un congreso, que nunca, fue un congreso que nunca expuso en un congreso, eso da puntajes, genera un currículum, que eso también eleva el precio de estos, de estos eventos. Por lo tanto, es interesante que este lugar, que a su vez va generando... Este espacio va generando nuevos, o sea, va generando consenso, ya no es lo mismo. No, no, claro, cada vez hay más, es más, eh, desde la organización es cada vez más difícil eh, organizarlo, digamos, eh, yo participé mm. en la organización de los primeros congresos, ya estoy un poco más alejado, pero es cada vez más difícil porque es más, cada vez mayor la cantidad de gente que viene, es cada vez mayor el requerimiento de aulas que se necesitan, digamos, y viene gente de Uruguay, de Brasil, de Chile de Perú, tuvimos visitantes que vienen de, de Inglaterra, de Estados Unidos algunas Fíjate veces. Fíjate que si hay uno que llama Juliana Assange que viene de Inglaterra, <risa> el asilo porque el asilo es, la apuesta. La, y no sé mirá si te lo meto en mi casa, el otro día me toca Scott Landshare me aparece con un helicóptero. Pero yo no sé acá. si no mejor la Scott Landshare que te caiga de todo, o que él se lo con vos y tire algún cable, algún secreto. Ya? También que puede ser. Un, ¿Que te wikilique? Claro, te tiraste <risa> un Wikileaks, Que ya, miren, él habla mucho la branca, pero lo hemos visto tomando un otone en <risa> la <otra risa> horas de la madrugada. Un otone con Cunnington. No, claro, eso sería lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar. Un otone con Cunnington cola. Sí. Eh, pero bueno, la, la idea esta, digamos, como bien decís vos, es... es ...darle a, a gente que no puede participar en estos congresos... ...y estudiantes, digamos, unas primeras eh, aproximaciones... ...y la posibilidad de, de debatir... ...y empezar a entender desde ahí otra forma de, de enseñar la economía... ...porque también lo que empezamos a hacer hace un par de, de jornadas eh, de atrás... ...y que seguimos haciendo, son talleres en los cuales analizamos... ...la forma en la cual se da la clase de economía, digamos... Ajá. ...y se debate un poco el rol que tiene la, la enseñanza en general... Eh, focalizada en, en la economía porque es, de eso se tratan las jornadas, pero podría ampliarse a cualquier otro tema, en la cual digamos, no es necesario que haya una persona, eh, un docente que ponga todo el tiempo, sino darle mayor participación y, y tratar de generar un ida una y vuelta, una coproducción de conocimiento entre los alumnos y nosotros, en tratar de sacar las materias eh, a la calle, digamos, no, no leer lo que dicen los libros, sino tratar de entender la realidad, que es algo que no se ve habitualmente en los programas. Digamos, uno, Yo cuando estudié economía y, a, y a, hasta hoy, digamos, los programas son del año 24. Claro, eh. que es también época, digamos, cuando... Sí, la, la última reforma se hizo por, por una operación del Banco Mundial, cuando se reformó todos los planes de estudios. Se quería reformar todos los planes de estudios, en realidad. El único que se reformó fue, el, que terminó reformarse, fue el, el, la Facultad de, de, de Ciencias Económicas, que a pesar de la resistencia que hubo, se terminó votando en un bar y se, se pudo aprobar ese plan. Pero igualmente es un plan que queda altamente desactualizado, digamos. En, tuvimos el, desde el 1994 hasta la fecha de hoy la, una de las más grandes crisis del capitalismo y el programa, la materia te sigue enseñando exactamente lo mismo digamos. Okay. Eh, parece que, perdón en el último momento parece que hay una noticia sumamente importante, Martina eh, Ariel Slipak no se está escuchando ah, buen, tranquilos, día, tranquilos. Tranquilos. Tranquilo. buen día Slipak, buen día por fin puedo relajar, sí, vení, pasar tranquilo, Paula Soledad Luque nos manda un beso está, a todos uy boludo bajé, bajé, Un saludo claro. grande a Ariel y Paula que son dos de los, también, de los que más impulsaron esta, estas jornadas, digamos. No me cabe ninguna duda de que Aris Lipa había metido Martín, la cola. Carlos también. Carlos también, el griego Carlos. Salinas, digamos, un montón de gente que, que deja realmente una, un montón de tiempo y cuerpo para organizar esto porque se hace básicamente a pulmón. Digamos. Ya sonabas a jugador de fútbol terminando el partido, bien sí, sí, sí, sí, sí, Martín, no, Carlos, pusieron el huevo gracias a los pibes y, y sobre todo gracias, gracias a la gente. la semana, al profe que nos ayudó. Este yo que sé el proyecto te digo, muchas gracias. Y sí. vos me decís, gracias a vos gracias, vos. Gracias, vos. gracias a vos. gracias a vos, Bueno, no, bueno, ahora que está Alipa escuchándonos, ya podemos relajarnos, estamos tranquilos, bajamos un poquito, eh, la tensión, eh, el aire se cortaba con cuchillo, eh. Así que bueno, bueno, podemos ir. Bueno, yo solamente vine a decir que, sí. los, que los Pumas perdieron 26. No, no lo pintaron la cara. Buen Malísimo. No, bueno. No. ¿Contra quién? Perdón, contra perdón, perdón. Ahí se pierde toda la ferocidad posible de los Pumas y pierden con un seleccionado que tiene por simbolito una gacela saltarina. <risa> es cierto, que es la de traducir la traducción de Es cierto, y, y el con puma el país no, em... pudo, no pudo cazar a la a la gacela. A la gacela claro al Springbox. Ese es el título. es el título de mañana de, sí, ¿Es se, es el el título de se nos escapó la gasera. Se nos escapó a la gacera, se nos escapó a la gacera. Sí, Pero no, aparte es un equipo cuya, que debe estar el equipo de los Box, digo con toda la, golpeado, crisis, sí. con la crisis institucional que debe haber por el tema de los mineros muy golpeados, imagino. Así que... Claro. Pero, el fullback de... El no, el fullback también, de... la conciencia social. De claro. de Puma, de los Pumas. Claro. Imagínate, ¿Qué? llegan a una nación convulsionada. Sí. Imagínate. Solo sí, la... por el de, de los Pumas. Claro, o sea, te infla el pecho, digo. Claro, que... no, pero están quebrados, están, son tipo sensibles. Ah, se decís, Puede decir que perdieron, y... que perdieron para claro. que el pueblo sudafricano tuviera una alegría después de la canal. Claro. Es como la selección de Perú en el 76 de acá. 78. 78 78, 78, 78, 78. 78, 78. No sé qué hizo la selección de Perú el de acá. <ríe> Tienes <ríe> <un dato, ríe> otro dato. No, perdón, se me escapó. No, Es un wikileaks Se me escapó. <ríe> Eh, bueno tú ¿Vos dejó... sabés cómo se llama el fullback de, de los screenbooks? Kirchner eso. Kirchner, mira Ah Es el el, el título de la nación era El sí, sí. Kirchner que no conoce al presidente Ah, esa es Claro, mira Qué boludo es. Está haciendo el periodismo Qué boludo No, no, <risa> estamos perdidos Hay que hacer unas jornadas de periodismo crítico para levantar un poquito <risa> sí. el nivel, ¿no? Bueno Y... Tenía la tenía una pregunta ah, sobre la va, jornada va, de Tenía la pregunta Vamos a decir primero la fecha si Las claro, la, la fechas son lo, eh, jueves, viernes y sábado eh, En la Facultad de Ciencias Económicas La no, inscripción es libre y gratuita Y el que no está inscrito Pero quiere acercarse a una mesa a ver claro. Vas a hacer que lo puede ver tranquilamente digamos. ¿Cómo es el blog? Okay. ¿Lo recordás? Lobo, más, lobo, de economía crítica punto blogspot, blogspot. Com, com. Puntual. Puntual. Bueno, Ahí seguimos. también va a estar todo el programa. Ahí está, ahí está, está el, el programa, programa. Eh, con muchos colorcitos, separado por supuesto. ¿Hay, Hay algún, viste que todos estos, yo sé que igual como es otra lógica, capaz que no, así que voy a hacer una pregunta que me das una pelotude, pero <ríe> viste que siempre te dicen, bueno, el congreso de neurocirujanos en Argentina viene el doctor Guyo. Eh, pero en neuro, Neurociología va a ser una, Como que siempre hay un plato fuerte en todas las Sí, hay, en, la, en las jornadas eh, Habitualmente hay el plato más fuerte Son las mesas centrales que se llama Que son temas eh, quizás más de actualidad Y mm. que no se exponen trabajo Sino que se invitan panelistas a debatir Va a haber una de, sobre energía En la cual va a estar mm, tema, la energía Nuestro divina. amigo Alejandro Bercovich la, la, la bestia de Bercovich de amigo del Palermo Eh, va a haber uno sobre América Latina y la crisis, otro sobre Crisis Mundial y otra cuarta que era sobre los planes de estudios. Mm. Dicho, la, refo acerca la, pero, de la reforma la de Raul es la figurita, el que todos van a ver. Sí. Es la bestia de Arkovich, eh, pero sí. si yo lo voy a ver en la noche, na, la bestia de Berkovich. No, hay, hay mucha cosas. Si no puedes ir hoy a la noche. La pregunta es que ya estuvo pasando de que gente que me dice, pero sos amigo estuvo de, de Berkov, lo escucho en, el, en tal <ríe> lugar. Sí, sí, sí, sí. Gente eh, famosa. Eh, famosa. Va. No te sé que hice el gesto este, de más o menos. Acá eh, Ari Slipak nos dice que somos unos grosos y que pide un saludo para Ceci Salinas, justo otra de las organizadoras. Para de Ceci la GEC, y Sandy Salinas también. Sí. Oyerudo. Que está ahí que está con, ahí él, con él, él escuchando el Palermo. Ah, qué lindo. Día eh, nublado, escuchando, cucharita, ¿eh? Escucharita, ¿entendés? entendés Y Carlos, que está pobre en La Rioja. Muerto de calor, me imagino, Ajá. Martín Calos. Que nos pues. no cuente. Que nos cuente si está cuchareando bueno, en La Rioja. Que está cuando salga el, el cuando salga el estupor de, de, de, sí, de, sí, de es escuchar rio. por internet el programa en La Rioja, nos puede, <risas> nos puede comentar en qué situación está. si hay cuchareo o no hay cuchareo en La Rioja. ¿eh? Capaz que hace mucho calor como para escuchar. simplemente está de la mano de alguien haciendo nada, me parece mucho calor. Bueno. Pues que, claro, lo que pasa es que estos días eh, de lluvia. Eh, Como, como que incentivan el cuchareo, ¿no? Sí. Es lo que le pasó a, a estos miembros del Partido Comunista Chino. No sé si vieron las fotos. La foto. no, ¿qué, ¿Qué pasó? pasó? ¿Qué pasó? Foto. Salieron. No, que salieron salía mucho en China. Salía mucho en China, exactamente. Había. No sé si fue el, eh, la época de.. de los monzones, los monzones. Los monzones, exactamente. Uh -huh. Este, no, y parece que salieron. Se empezaron a difundir por internet unas 100 fotos de una orgía con.. Con funcionarios del Partido Comunista Chino, no, Chino. y unas señoritas. Sí, sí, sí. Uno Chino. con uno, el otro con el otro. Jugliarlo ya. sacar el, el, el filtro Safe Search. fotos de la orgía de una orgía de dirigentes políticos. ya mismo no, las fotos son, es son tremendas. Así ya estaba mirando. Sí, sí. Fotos de. Estos chinos chinos se pueden divertir también. Sí, ¿por qué no? Uno para, no mí, para mí estaban todos juntos porque no había lugar. Claro, no hay Podés espacio. No puede ser sí. eso y también sí. hacía calor. Porque igual también hay una cuestión con el cuchareo que es. Cuando llueve, hace frío, está viendo a Pero cuando ya llevan 10 días de lluvia, la humedad, eh, hace que sí, todo eso ya llama esto, que es ¿qué es esto? La sábanas cambiemos, viste, como una cosa no medio. Se, lavar. se genera un clima medio de, de, de me espesor, es, de espesor. De, como de en, hastío. De hastío, sí. De, ¿Sabes qué? Me voy a pegar un baño, baño caliente, y me voy a. De la televisión, ¿no? me, rompa, pero. me rompa, Bueno, jornadas de economía crítica. Eh. Una economía crítica Así que bueno, jueves, viernes y sábado en la Facultad de Economía. La, habitualmente las mesas centrales son a, a la, de 7 a, a 21 horas, o de 21 a 23, se es que un poco más, digamos. Pero si quieren ir a ver algo o escuchar algo eh, no tan académico y sí un poco más, con un poco más de punch, basada las mesas bueno. centrales. El sábado hay una fiesta. En el club La Paternal Ah, eso Hay siempre actividades Como de Hay un momento donde relajo caché, Coffee break qué claro. sé yo ¿Y Esa es la parte de Boost ¿Y ese ¿Hay, ese hay más día? información? Esa es la parte de, de, de rock De la jornada ¿Y ese qué día va a ser? El, el sábado El sábado, sábado noche. Eh, Se va a beber bien Se va a comer bien va a haber Hay una, una cenita ahí Y después un, un bailongo En el club La Paternal ahí San Martín Y San Martín ¿Un bailongo? Vamos todos Va a haber pistoleo probablemente Vamos todos los que, creo que es Pistoleo todo, todo. Eh. Sacan, ahí sacan la regresión y se mira esa mina pero, tengo chances pero, pero pistoleo crítico ¿verdad? pistoleo claro, crítico integral ¿eh? pistoleo económico va a ser eh, una fiesta historia. china una fiesta del PC No claro, sea, a ver, chequen una foto, la ¿no? ah, ahora, verdad. Está, ahora está desesperado, la vuelta desesperada porque ah, no pude ver. Está subiendo en este momento a la ahora mesa Ahora muestro Al fotos, film. pero yo quiero decir, tanto pedir por Slipak, tanto pedir por Slipak y cuatro personas. Yo publicó todo, ¿eh? 64 cosas. Ah, ah bueno, bueno, ver. ya. Sí. Para información de Slipak. La columna de Slipak. La columna de, la columna de Dice, van a estar otros figurines en la Hex, en la GEC, perdón, Atilio Borón, Claudio Katz, Ricardo Napurí, pero yo no me pierdo a la bestia Berkovich. Ricardo Napurí, Perú. Humano, verano, en de ya tiene 100 años, ya tiene cien años o todavía no. No se sabe cuándo tiene. No sabe, es una Pero un tiempo, es. definida. Pero a ti le por eso son figurines. No, Berkovich, no. está bien, ahí está, ahí se me gusta. Claro, bueno, y ahí, va a estar. claro, lo, lo dije, lo dije. <risa> y ahí puso estar el Facebook de las jornadas de economía crítica y el, el blog. Que, bueno, es? Que ¿Vos quiero? presentas ¿Ya? algo, Nicolás? Eh, ni ya estoy No, no, no, no, no, no presento nada. No. No, no coordinás alguna mesa? Coordina ¿A quién coordinás? A Aris Lípac. Aris Lipak. A Sandra Juncar. Y no sé quién más. De... Che, además está bueno, buena las Chinas. Bueno, sí, mientras nosotros vamos. Mientras nosotros, buena, vamos buenas, mientras nosotros vemos vemos las fotos de. De la orgía. De la orgía, a ver. No, no parece. Uy, mirá lo bien. que Basta. Ah, sí, Mira lo Basta. Que... Sí, ah, discutir sí discutir la Dis discutir en la minuta. Basta. Bueno, vamos a una, vamos a, una, a, un, a tema un tema. Y... ¿De, la va... ¿De la vela puerca? Sí, <risa> de <digamos, risa> la vela Puerca. la puerca. <risa> Es mucha la agonía y tú con un café Seguro por la noche va a ser un champagne Ya lo tenés todo pero querés más No sea que le dejes algo a los demás Sufriendo por la tele se te puede ver Pero si ves miseria cambias de canal Solo te preocupa lo que quieras ver Tu mundo se reduce a lo que vos jugás No ves que este mundo jodido ya le sale lejos? y vos Y vos estás fregado fuera y dentro de él O acaso ya no ves sobre qué están tus pies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 O acá tu ya no a sobre pies. Una aguja va conmigo. Tu burbuja pincharé. La tuya y de tus amigos.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 Que a este mundo jodido ya le sale pus, y vos te estás fregado fuera y dentro de él, o acaso ya no ves sobre qué tus pies Una aguja va conmigo. Tu burbuja pincharé, la tuya y de tus amigos, y ninguna dejaré. tus pies pies két lábod, que a te két lábod, mert a te két lábod, dentro de te két lábod, mert a te két lábod, mert a te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 Un programa del Movimiento de Documentalistas Porque no hay mirada sin acción La colectiva Construcción participativa Comunicación alternativa que tenés mono parece jardiche mono las pelotas oligarcón señor catica estás escuchando el palermo de los simios es terrible como llueve llueve todo el tiempo afuera tupido y gris aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro que hastío ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea, ya va a caer y no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, plaf desecha, nada, una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós. esperamos que se largue a llover de vuelta por el resto del mes vamos a tener una música con sentido especial hoy distinto variado una lluvia de canciones vamos a tener no lineal no lineal más ah. bien eh, diríamos atómico para eh, es nebuloso vaporizado en todo caso una nebulización de temas vamos a tener porque vamos a tener mil vamos a tener partículas de canciones todas que hablan de la lluvia todas que mencionan de algún modo o no la lluvia quizás el hombre desde que es hombre y desde que vive en la naturaleza ha dedicado sus manifestaciones culturales a entender los fenómenos naturales que lo rodean que de alguna manera hacen que su vida cambie o no desde el principio de los tiempos el hombre ha tenido que decidir si se iba se si hacía una escapada el fin de semana o no a mar de plata según si llovía o no llovía la, la, la problemática principal de los hombres fue esa entonces la lluvia siempre estuvo acompañándolo y bueno las canciones siempre fueron de alguna manera este, en este caso la música le da sentido al fenómeno natural y no al revés ¿no? por eso música con sentido especial lluvia y arrancamos con este tango de Trulio que y que llamó Garúa que no llueve Garúa claro. que no llueve garúa. Que de hastío y de frío. el viento trae un extraño lamento el polaco un Pozo de sombras la noche Y yo en la sombra Camino muy lento Mientras tanto La garúa se acentúa con bugas ¿En, te en mi este era, bueno. este era cuando Goyeneche todavía cantaba un poco Claro, no, no, no, <risa> siempre fue un fraseo particular Pero acá cantaba todavía, no era tanto Hoy vi un video muy lindo de una película tipo Cantando muy gracioso, el birotito finito ¿Pero saben de dónde proviene la palabra garúa? No Del portugués garuja ¿Por qué lo dices? Como lo, lo dices como español. Decís, es que estaba. No. Lo dices. No, porque es un portugués. <risa> Ni me <diferente> lo <risa> tengo en Galicia. <risa> es un portugués. Bueno, Madre, ga garuja, garuja. Ah, garuja. Se sí, ve gallega. Eh, que es una lluvina muy fina, pero en, no todo en América se dice garuda cuando es una lluvia muy fina. Por ejemplo, en Bolivia se dice chilchear Está chilcheando Está chilcheando sí, Chilchea? Del quichua. En las zonas donde la, donde la etnia es, es quichua. No, pero no te quedas en pincha Como vincha. Pincha, es quecha. también. Sí. Bueno, cancha también. Vincha, también. Bueno. Incha. Incha. ¿Y, ¿Y sabes cómo se dice? ¿Lo supones? Sincha. Sí, ¿Cómo se dice? En, eso es en, en quichua. En Bolivia, en la zona de Aymara, se dice cananchaca. Está cananchaqueando. Está cananchaqueando. Sí, está cananchaqueando. Ya cuando terminaste de decir, te pusiste el piloto todo y te <risa> Dejó. Chispear se dice en... En México. En muchos lugares. No, sí, en muchos lugares. yo también está chispeando. Chispean. Chispeando. Sí, en, en, Córdoba Córdoba conoces, en Córdoba. En Córdoba en, ¿En Córdoba. ¿En? No, no, en garbones, para... pero chispeando también se sí, usó. Y en España, prácticamente en La Rioja, se dice calabobos. ¿Dónde está Calos? Ah, no. no ah, no. Ahí está, pero calabobos, calabobos. Ah. No, no, no. Escuchemos un <tose> poquitito más de calabobos. No, no, no, no, no. En no. plan, el Fanilla el flan la sombra, más la busca y más la sombra garoba. el cielo se ha puesto allá. Pasamos al siguiente tema. Ah. Mucho you got it, baby. Muchos wing, got it. Llueve, pero no me importa un carajo porque vivo en Estados Unidos. Porque, porque soy como el indio que encontré mi ciudad. En mi, el mundo. mi tapera, no mi tapera no está agujereada. <risa> Ay, a mí me salía el pasito antes ¿Sí? A ver, a ver, subite la mesa que <risa> corre, corre, corre, corre, no, corre subíte <risa> <risa> Bueno <risa> ah, Es que no puedes hablar cuando escuchas a Jim Kelly cantar y cuando lo ve bailar Puma Bueno, es interesante lo que pasa con esta canción La escena esta de Jim Kelly no estaba en el guion original agregada, para darle un sentido al título, claro, vemos una película que llamaba Singing in the Rain y no tenemos a un salame bailando bajo la lluvia, sí. parece un poco que no daba, no va a vender, le decían al director de la película, bueno, mandalo a Jim Kelly. Pero con el canta ya estaba, si la Singing, no Dancing. Pero, no, pero en el mismo, Dancing in the Rain, también, ah, también ¿no? eso, sí, sí. <risa> Escuchate esto, el día que grabó la escena Jim Kelly tenía 39 grados de fiebre. No. Imagínate, después logrado, ahora ha tenido treinta y desde cuarenta después de murió, la cena no? es, escúchame por eso un tipo me <risa> a ver <risa> qué parte de o sea, lo, lo querían asesinar así que no el esposo absoluto el esposo y tomate un té caliente la entendiste claro el tipo no tiene que estar ahí bueno pero es interesante hay otro mito que no está comprobado ¿no que no comprote que tengamos la computadora que mide un metro sí es sí, importante porque mesa. tengo la lista de los temas acá ah, okay, es claro. tamaño saniés bueno mira me la pongo sabes qué me la pongo otra Opa. otro dato que se tiró es que no para niña. que se vean las gotas para que se vean las gotas mezclaron agua con leche lo cual me parece un asco por empezar y después y la, la blanca. Que Debbie Reynolds, la coprotagonista de esta, de esta película eh, no sabía a bailar muy bien y que Jim Kelly se quedaba a la noche dándole dale. clase dándole clase sí. ahora te sale el pocito Mira, mira la lluviecita que te va a caer ahora <risa> eh, Es algo mezclado con wow. leche no. <risa> <risa> <risa> Para, para otro, tema, otro tema Otro tema, otro tema, basta Qué feo Oh yeah Es lo que todos nos preguntamos ayer Dijimos, che, ¿quién va a, parar? ¿Quién va a detener la lluvia? Eh bueno, Who will stop the rain? Algunos como que somos bilingües decíamos Who will stop the rain? Sí, sí, bueno, claro, claro lluvia de Mirá, claramente no son bilingües ustedes, porque es muy triste esta de sí. así que no te hace quedar la lluvia, y justamente está desesperanzado, eh, digamos, y, que, que jo, John Fogerty sí, lástima que el tipo era de California, ah, claro, era muy difícil que claro. para dejar el tango, entonces hizo una canción folk. Esta canción es del año 1970, es el, estaba en el disco Cosmos Factory, Pero salió como single en el lado A estaba Traveling Ben, la canción quizá donde más bronca puede tener un cantante y esta del otro lado como diciendo bueno estamos un poco mal también es como bipolar fue como la manía estaba en el lado A la de vendió a lo loco porque son dos temones dos temones dos temardos eh, llegó el número 12 en los charts de USA al toque el los de USA. USA. No, USA, USA. USA. Bravo, chico, ustedes son milíneos. <risa> <risa> bueno, escuchá. Pues. No, no, espera. que tengo una anécdota que es muy buena. Char cuenta el tipo, él la escribió por el tema de la guerra de Vietnam, Washington, la lluvia eterna. Muchos dicen que tuvo que ver con Woodstock. Eso se había presentado el año anterior en Woodstock. Él cuenta, yo la escribí por el tema de Washington y cuando tuve el disco en la mano, llegué a casa, puse el disco y... Lo escuchamos y mi hijo tenía cuatro años y me dice, papá, por favor, hace que la lluvia se detenga. Y él dice que mira a su esposa y le dijo, no sé si era a poder". Bueno, pasamos a otro de no importa, no bajo ni más. <risa> te temardo, temardo mal este, Rain, los Beatles. Mal, mal. Al todo. Sube a Sube <risa> <Churri> a <tepa>. Sube <risa> <Churri a tepa. risa> <risa> Sube Es que es el momento de, de mayor. De bueno, este este es uno de los discos que se grabó en la sesión de digamos, camino a Revolver, que sería la, la, la, la época más serialista. Sí, Revolver, Revolver. Revolver. Eh, de año 1966 también salió como single, era el lado B de Paperback Writer. Medio el mismo caso que se vio después con eh, Ríderes. Bueno. Es muy raro, medio con el sonido sí, que hay, sí. ¿no? Es medio raro. No, no, no, nada, no. Es, la voz de, es la voz de Lennon. Pero se, se experimentó mucho con una grabación, se grababa la voz de Lennon con la cinta yendo un poco más lento de lo normal. De manera que cuando se reproducía. Se, había una cierta modificación de, de el el, registro. del registro y sobre todo el timbre de la voz. Pero otra cosa importante con este tema. La primera es que si llegamos a escuchar el final de la canción, lo van a ver, los tipos agarraron y dijeron, che, está muy animado. Lennon después de grabar se llevó las cintas a casa y dijo, lo pongo al revés y qué suena. También le ponen al revés la, la voz. Canta al revés la voz. La primera es que se hace la historia de la música eh, al final de la canción. Pero además, para promocionar esta canción hicieron un montón de videos promocionales grabados en, un, en el Jardín Botánico de Londres, lo que llevó a decir a George Harrison en la anthology, decir, en la anthology, decir loco, <risa> los Beatles inventamos MTV. Así que bueno, Rain, escuchen el final de esta canción, van a ver que canta al revés. Un... Hacemos otro Bueno, no es eh, música celta esto. No es el rey de la danza. O sea, es nada más y nada menos que Jorge Drexler, un uruguayo. Ya ven el tierra se se la idea de, que que los Hans Hans chico, de ¿no? Estamos si que vamos a Juli Veneda. ¿Cómo? Mira, yo soy el nombre vale, del rock. Te, no, no, no, no, ¿Te das favor de todo, todo de esa. Ríe, es, ríe, que, es toda esa tendencia ríe, ahora de cantantes suavecitos, si tipo solistas que, que no tienen esa cosa grupal de la banda, como quieran, Jorge Drexler le canta la lluvia y canta esto. no me gusta a mí la autoridad de no me gusta. La verdad es que cosa muy tranquila, que te gato susurrando, soy muy buen tipo. Yo ah, no la, yo la compro, eh, no sé si es sí. sí. la claro, Para mí de que hacer. debe ser amigo de Lemuel. No se no, Claro, bueno, no, lo, que, lo único que banco de Drexler es cuando ganó el Oscar, que no lo, hubo esta cuestión de que como no era conocido, es que no eh, no vamos a poner a cantar un uruguayo. ¿qué? Uruguay, que era capital de Río de Janeiro, viste, preguntaban los del comité, los de Actra de allá, ¿no? La academia. Entonces pusieron a cantar a Antonio Banderas. escucha ustedes lo vieron esto, fue un maracanazo, fue un maracanazo la historia del cine. Viste lo que pasó no. Bueno, pusieron a cantar a Antonio Banderas Que encima cantó como el orto Al otro lado del río, al otro lado del río. Bueno, Antonio Banderas Antonio canto. Banderas Porque viste que la canción nominada al Oscar En cada corte, de, de cada bloque Ponen a alguien, a, al, al músico a cantarla claro. Es como la terna se ve así Se va a ir rating Claro, ponemos a Antonio Banderas Porque el King lo conoce a Drexler. Cuestión, ¿qué, ¿qué canción gana el Oscar? La al otro lado del río ¿Y qué hace Drexler cuando recibe el premio? no dice una palabra, canta a capela, que le estribillo a la canción. Oh, la histórica. Bueno, yo estuve investigando sobre Drexler como no lo conocía, y quería, <risa> quería contarles que Drexler en su juventud militó en Hasid Hanoat, una organización formada por jóvenes para el desarrollo educativo, social e ideológico, poniendo énfasis en el sionismo y en la... Y, um, <risa> vitalidad claro. del Estado de Israel. Muy bien. Eh, Chau, eh, eso lo traza para acá. Le buscó el muerto en el placar, <risa> claramente. Que otra cosa. Un besote. Viste un besote que hablamos claro. de la fibrocolonoscopia. fibrocolos. La fibrocolonoscopía. Ah, bueno, listo, el mundo, está. El él podría más. haber sido el pianista del gueto de Varsovia, dice. Claro. Pasamos al próximo tema. Yo salí de mi casa, llovía. No había nadie. No vi al portero, no vi al que esco de Años. Y me uh -huh. pregunté ¿Dónde va la gente cuando sube? Desde Pablo También se le preguntó <ríe> No sé <no, no. ríe> no si <la> <ríe> de lo que había respondido Sean respetuosos, escuchémoslo Moretones amplios hunden el sol Árboles en llanto Lavan el alquiler Parece arquitecto. Capusoto, ¿viste? Que tiene como el registro de Capusoto <risa> Tiene el registro de Capusoto sí, sí, sí. Bueno eh, este, este tema es del año 68 eh, Pedro y Pablo Son Miguel Cantilo y Jorge Duriez O sea, no son Pedro y Pablo verdad, Porque dijeron Si nos ponemos Miguel Y Jorge es nombre de cofers Tiene razón, Bien. entonces pagámonos a Pedro y Pablo Que sí. no, que no es nombre de sí. Bueno, Pedro y Pablo empezaron haciendo covers De los Beatles y Un día estaban en Punta del Este, pues parece que era hippie en, Están en los 60 en Punta del Este tocaba en la playa, sí, se juntaba, empezaba a juntar un montón de gente, 50 personas, que para la tienda de población uruguaya es bastante, digamos, claro. 50 personas. Es el 1%, el 1% de claro, no se, se, no. se te juntaron 50 personas, porque es una, una guitarra de la playa y para el Plata no es muy difícil, ya hay 50 personas aunque no toque claro. la guitarra. Si se van todos quedan 50 personas. Claro, si se van todos. Ah, y... y dijeron, y vamos a... Esto, esto va en serio, dijeron, y bueno, bueno fueron al bar La Fusa y ahí... A, debutaron en el bar La Fusa en el año 68, por ahí, no me acuerdo, no sé si en. Este, este dúo siguió tocando, se pusieron Pedro y Pablo, el nombre no, por Pedro y Pablo Picapiedras, no por los Apóstoles, pero eh, pero Pedro y Pablo Picapiedras, ¿por qué se pusieron Pedro y Pablo, los Apóstoles? Claro, porque eran nombres que no, porque son en realidad es Fred Flintstone, eh, eh, es otra cosa, este, claro. hay que ser bilingüe, y hay que ser de Yusa para <risa> estas. Bueno, la cuestión es que se exilió en el 76 Miguel Cantilo. Que se ve que era el que me componía las letras más de protesta, marcha de la bronca, etc. Y nunca más volvieron no a juntarse. Se juntaron un par de veces, pero nunca más volvieron. Así pues, ¿Lo lamentamos, no? No, no lo lamentamos mucho. <risa> la verdad que es medio fea la música de la chicos. Bueno, pasamos. Ah, romántico. Los chicos también da para lo romántico, el cuchareo, ¿eh? eh un poquito de toquecito quiero, a la romántica. En este momento romántico ver? quiero... La que está mandando unos saludos. Está está man soy tu fan, momento no, soy tu fan. Ah, está mandando unos saludos. Otra varios de los temas los propuso a Daniela. No, a todos, sí, si no, a los Yo Le quiero decir a Daniela que si sigue sí, faltando ¿tú? los sábados es probable que le falte. Algo ah. más que.. sí, ah, no? Bueno, Armando Manzanero. El tipo que. Nadie daba dado un mango por ese petizo, pero nada, de repente compuso las canciones más románticas Ilusionada, del mundo. ¿eh? ¿Qué querés que te diga? Esta tarde difícil. Pasamos nada, a un tema que me gusta man, mucho. Manzana, un tema que habla de manzana. la lluvia. ¿Ustedes ¿tú se imaginan? Si toda esta semana hubiera llovido café y no agua, tan felices? O sea, estaríamos de la gorra duro como una mesa. <risa> <risa> <risa> ¿Sabes lo que es con el bobo haciendo la cena? No es que la cantidad que... Me cansé, me cansé. Ah, que, que sea vino en tocar. Eso, mira damos guay lo. El Basta. <risa> Bueno, este tema es un tema así de... Bachata, de hoy, No, para, esto para mí sí, bachata. Bachata, bachata. de hoy. Bachata. bachata. ¿no? El tipo Más claro. ¿Sabes, ha cansado de reclamar al gobierno por alimento? Dice, bueno, que llueva, porque sabe que llueva, ¿verdad? ver. fácil Que llueva café. Que llueva café. No, pero aparte pide que lluevan un montón de cosas. Sí, verdad, llueva que, que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té. Sí. Del cielo una jarrita de queso blanco, digo, desayuno completo. <risa> <Una caramba. risa> que, sea, que, no, que llueva. Que, llueva un americano jari... completo. que sea sin jarrita, porque la jarrita puede doler si te pega en la cabeza. Sí. Sí. ¿Qué más? Pide ¿Algo de la la sur, una montaña suca. de berro y miel. ¿Qué es la Después yuca? Dice... La como una papa. ¿Es como una papa? Una papa? Sí. Claro, no. si, si, si, si se cae yuca, también te pega. Pero si es que graniza, ¿no? Claro, y es más fiel. Ay, qué romántico. Y, que yo, y, y algo de los pitizales. No pitizalegre. ¿Qué, ¿Qué es el pitizalegre? No les conozco. Bueno, yo por la verdad no quiero comer nada con pitizalegue. Bueno, vamos a tener que hacer. cerrar porque ya estamos, nos no va a quedar tiempo para el Palermo de la semana. Yo les digo, ¿con qué quieren cerrar? Perdón, ¿hay tema de cierre? Porque si no Daniela se pone... Bueno, vamos directamente, ¿podemos ir directamente al tema de cierre? Que es el 12. Pero, pero, ¿qué tenemos que Pero, pero, el tema un montón. Sí, quedan un montón de el tintero. No importa, haceme caso a mí que eso es que manda. El último, ¿no? ¿Viste? Ah, sí, viene, como una introducción media africana de la, de la lluvia. ¿no? Medio étnica. Ahora empieza. Si hay un tema de la lluvia, mira, Es un rey. es un rey para la lluvia. Si hay un tema de la lluvia es este. Se lo dedicamos especialmente a Dani. ¿Y qué se puede decir? Hijo de tigre. El talento se hereda. Correcto. <risa>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 Bueno... Estoy eh, consternado. Estoy consternado porque la lluvia me mató. No, estoy consternado porque me llegó un dato al teléfono, sé que llegó antes y yo no lo vi. Solo me contaba que... Ella es de Lugano. Ajá. Y que en Lugano viven un millón de personas. Así de simple. Un millón. Tranqui, un millón. Tranquilo. Pero no, espera. Sí, puede ser. Ver, es ver, tiró, medio infló, raro verdad. toda la capital el, el que tiene 3. Son 200.000 mil. Para mí está tirando muy... Sí, muy, sí, millón, tira. muy cordobés. La de, Acá me dice un millón de personas en lugar, no sé tampoco qué me está diciendo. Dice un millón de Lugano, personas sí, sí, sí. A lo a mejor Lugano. hay ahora un millón de personas en lugar en este momento. En este momento, ahora claro. Pasó algo. Algo pasó que sí, Parece junto? que encontramos el autor de las fotos de los chinitos Sí. ¿No? sí hubo hubo mucha participación y la mayoría consideran que son que los, una los, hubo una encuesta en el Facebook que sí. pide que adivinemos quién no son los de la foto de eh, que subimos, ¿no? A militantes de la Cámpora en una escuela del Bajo Flores, B participantes de la jornada de economía crítica, C miembros del PC chino. Tenemos eh, varias opciones, las princip la, las que más votaron fueron los militantes de la Cámpora en una escuela de Bajo Flores y eh, gente de la jornada de economía crítica. Tranquilo. Bien. De hecho, hay quien dice quiénes son. Es, dicen... bueno que, es bueno que hay una cuestión que es bueno que la etnia no genera prejuicios. Para nada. Porque cualquiera podría haber dicho no, simplemente. Perjuicios. Claro. Para nada. De hecho, acá nos tiran nombres, dicen que son Martín Calo, Santiago Juncal, Manuel Compañía. O sea, las chicas no las conocen. Bueno, Pero quien bien, había pues, sacado la foto. Los invitamos a etiquetarlos directamente en la foto. Claro. Ah, o sea, está permitido Tenemos el autor de la foto. El autor de la foto, según Mercedes de Alessandro, sería Federico La Máquina Yo conozco esa mano, el encuadre y el manejo <ríe> del obturador. Es Está claro. Esa mirada. Sí, es la, sí, mirada sí la mirada de Warver. eso El mundo a través de esos ojos verdes, de esas dos lámparas verdes, se ve así. Bueno, aprovecho también para... Comentar. Todos somos orientales, el los ojos de fe. Todos somos chinos. <risa> estamos, estamos todos en bola bien. Sí, sí, estamos todos en bola <risa> Bueno, eh, Lucrecia Bordet nos escribe en el muro y dice aguante el día de lluvia grande. para el de los simios que llueva café, sí. amor y mucha gente copada como ustedes. Sí. Ah, ¿eh? amorosa. Un beso, un beso Nuestros vecinos de, de atrás, eh, desafían a de la lluvia y están preparando un asado, sí, según sí, puedo sí, ver sí, en sí, el sí, retrovisor. Me sí, sí. parece muy bien. Yo creo que a fin de año deberíamos decir nos invite. ¿no? Sí, ¿Tanto que nos pasen una, una brochette. No, eh, hay que tirar, hay que hacer con un, una churita. No, meter una, una roldana o algo y tirar tú, tú, Agustina Roldán puede conseguir. Una, una roldana. Tírenme a mí, ya fue. Están bien, yo los veo también los muchachos, ¿no? A ver, no veo bien. Son del estilo que nos gusta a nosotros, barbudo copado copas, rem... Sí, mucha hippie, ¿no? No, una onda, uno llama Gustavo, el otro llama... ¿Qué tal, buen día? ¿Los podemos invitar? Gaby. ¿Por qué no cerramos un poquito la cortina? Listo, quedan cinco minutos y tenemos una tarea importantísima que es bautizar al Alza Ciudad, San Carlos de Bariloche, como un nuevo Palermo. Parece que es importante establecer un Palermo ahí. ¿Por qué Bariloche? ¿Por qué Bariloche? Muy buena okay. pregunta. Bueno, en principio porque es el destino turístico más visitado de la Patagonia y, y el tercero a nivel nacional. Eh, ¿cuál, es ¿Cuál, ¿Cuál es el es primero? ¿Cuál es el primero? Perito Moreno, la las Cataratas. Buenos Aires. Palermo, claro. Buenos Aires. Palermo. Palermo. Palermo es el destino más visitado de la Argentina. ¿Cuál es el segundo? Córdoba. Perito Moreno. <ríe> Rosario. Iguazú. Eh, da. Es trata de bueno, lo baso. Y tercero Ca... eso es mentira. el la nacionalista. Es ya. ahí se no, que los paz. ¿Turismo interno, turismo? Claro, hay como... No, eh, ah, pues bueno no, turismo en general, punto, ¿qué es eso? Turismo. Eh, vos decís decir que hay, a ver, hay competencia, van. Hay diferencias Yo no quiero ¿no? decir de Mar del Plata, pero Sí, Mar del Plata seguro que eso no. Una... <ríe> bueno. Eh, yo quiero decir, do, voy a tirar dos o tres datos en la map y ya voy a alargar el debate. El primero es que Bariloche es un, es un vocablo mapudungum. Ajá. ¿Sabes lo que es el Mapudungun? Claro. Me, Suena ah, que me estás bardeando. No, no, es la es lengua mapuche, pero... Conozco. Según se cruzan con un hippie, como... Yo conozco gente que la que le ha pasado que te dice No, pues yo hablo mapuche. Nah. No. Esa es su cabeza. Porque no hablas mapuche, hablas Mapudungun en todo caso. Esa eso es su sí. cabeza mentiroso. Vos me, querés, me la querés <risa> poner con un chamuyo de los pueblos originarios. Y vos cuando fuiste, no, yo fui y volví. Tres, yo fui y volví y crucé la cordillera. ¿Y sabes qué? Viene de, viene de buri, que significa espalda. Loft, que significa... La casa, la loft casa sin, significa, sin piso. Case, significa caserío y che que significa gente o sea eh, la espalda de la gente que vive en un loft no <risa> <risa> sería, la, la traducción sería gente que vive a espaldas de la, de, de, la, de, la, de la cordillera del otro lado de la cordillera porque el nombre lo pusieron los mapuches del lado chileno que dijeron Los culeados de enfrente, los bariloches de enfrente <risa> se, quedaron, se quedaron con los paisajes más lindos ¿eh? El sustrato Es el sustrato eh, Bueno Y en realidad el lugar se llamaba Bariloche Y el, el, el vocablo San Carlos surge de un error Parece que había ahí un tipo que se llamaba Don Carlos Diederhold, Ya la impronta alemana Pos 40 No, no, esto es en la 1895 Que tenía un almacén de oh, ramos 1840. Que tenía un almacén de ramos generales Lo único que había en esa zona, en la zona de Bariloche digamos, Al sur del, del Nahuel Guapi y, y al pie de la cordillera Era un, un ramos generales para caminantes no. que pasaron ¿A dónde va? ¿A lo de Don Carlos? Claro, a lo de Don Carlos Y se ve que un día llegó una carta Y entendieron mal Don Carlos y pusieron para San Carlos de Bariloche Ahí quedó entonces ¿Ya? San Carlos de Bariloche Ya termina así Lo único que voy a decir es que A comienzo del siglo XX Nos están echando Sí, nos están echando Se reportan avistajes de una criatura en el, el Abuel Papi que fue bautizada en el Papi, en una... el que fue bautizada con el nombre de un abuelito. Y en 1920 el doctor Clemente Onelli organiza una expedición para buscarlo. Adivinen qué encontró. Nada, no encontró nada. Si no salía, habría ganado un Nobel y tendríamos un dinosaurio vivo. Pero una cosa más. En, de 1948 a 1952 se desarrolló en la isla Huemul, en el lago Nahualapi, Guapi, un proyecto súper secreto, el proyecto Wemul, durante la presidencia claro, de Perón, sí. a cargo del físico austríaco Ronald Richter, para desarrollar la fusión nuclear controlada. Dijo, dicen que dijo Perón que los argentinos iban a poder tener botellita de, de, de, de energía nuclear En sí, lo que se dijo es que el peronismo incursionó en la construcción de la bomba atómica. Sí, bueno, en 19, el 16 de febrero de 1951 Perón anuncia a toda viva voces que se logró la fisión nuclear controlada y que le ganamos a Rusia y a Estados Unidos. Eh, no. ese, ese año fue una comisión investigadora integrada por Balseiro, Vamora, Beni, ben, Beninson, un tal Busolini... <risa> Faltaba, faltaba Midler, Adolfo Mittler. <risa> y Otto Gamba. <risa> Toda gente que lleva a visitar y, y, y Dijeron, no, ¿sabes qué? Perón, este austríaco le mintió, no encontró nada, todo es mentira, espejito de colores, nada. Así que le cerraron la investigación y pusieron al Instituto Balseiro en su lugar. Bueno, también en el año 1994 fue encontrado en Bariloche Priepke, Erich Priepke, un criminal de guerra nazi, ¿Nazi? y el 2010, pibe de 15, en el 2010 un pibe de 15 fue asesinado por la policía, se desató una poblada, la policía respondió mataron a dos más y al día siguiente los vecinos de Bariloche organizaron una marcha en defensa de la policía ya está, Así se que, cae el cajón ¿qué ¿Palermo qué? Palermo Nazis se Palermo mí? monstruo sí. para mí porque ya que está el la abuelita está el frío Palermo <muchas> dinosaurio también podría ser no, no, nazis Palermo monstruo bueno Palermo, palermo, palermo Nazis, sí. se lo merecen y aparte Springfield les ganó a ser la ciudad más gorda más del mundo, gorda del mundo. <risas> toma esto <risas> Bariloche buen fin, nos pegamos con tercer piso al fondo tercer piso al fondo va a seguir lloviendo todo el mes así que no se perdieron la... escuchen la rara tercer piso al fondo El orangután, el orangutana, el orangután, y la orangutana, estaba el orangután, meciéndose